Radionauta FM. Suena ese bajo. ¿Cómo andas, Javier? Buenas noches. Hola, Franco. Buenas noches. ¿Cómo estás? Volvimos. Volvió Bunker en、Bo、vivo,、eh, saliendo del exilio.、Eh, sí. Hubo un solo programa en el exilio de Bunker, así que estamos contentos por eso. Viniste a casa. Encontramos otra sede para, para dejar este, este hermoso bunker que vamos llenando semana a semana, ¿no? Este espacio radial. Me encanta, me encanta decirle espacio radial, porque primero que queda mucho mejor y segundo que le da una, una cuestión de espacialidad copada. ¿Cómo andas, loco? Bien, acá muy contento en este nuevo estudio de Radionauta. Mesa grande,、eh, te mesa tengo grande. lejos, lo cual es mejor. Sí, me, yo te quiero tocar un gachito, pero、sí. te seguís alejando. No, o、no, no, no. Entonces está como medio complicado. La verdad que el estudio, estamos en Radionauta 106.3, o lo pueden escuchar online. Y esto es Bunker, un refugio en la catástrofe. Estamos como en este reinicio que yo diría, como bueno, explicar un poco cómo es el programa, ¿no? Sí, este, por, un, por un, un lado,、gente. es como que medio que todos los programas lo explicamos,、sí. así que siempre va a quedar claro. Pero, pero sí, un poco por si hay público nuevo del otro lado,、eh, ¿querés contar un poco、sí. ya que presentaste vos el,、sí. el, la temática? La temática ¿Qué es bueno, Bunker, loco. Bunker、eh, es un espacio radial, como te encanta decir a vos, donde、eh, tratamos de discutir todas aquellas cosas que nos resultan refugios dentro de. de Esta realidad agobiante que nos, que nos rodea, como por ejemplo、eh, espacios para tratar cuestiones artísticas,、eh, ya sea cine, ya sea música, ya sea libros, ya sea、eh, espectáculos que, que podemos ir a visitar en la ciudad de La Plata、eh, y cualquier otra cosa que nos quieran sugerir.、Eh, Siempre en general cosas que nos gustan a, lo, a nosotros, vamos a aclarar el egoísmo. Sí.、Eh, Obviamente, en general siempre va a haber una tendencia a traer cosas、eh, que nos interpelan, pero bueno,、eh, también abrimos la puerta a invitados y así también a contacto por nuestras redes.、Eh, Para sintetizar un poco lo que habría Javier,、eh, Javier tiene un bloque donde presenta en general dos películas, doble、sí. programa. Su bloque, doble programa que hoy vamos a tener. Hoy vamos a tener doble programa, pero d u é después... q u e r é s ya comentar algo no, o, no, listo? No, lo dejamos no, para, para no. el próximo bloque directamente. Sí, próximo y yo tengo otra humilde columna en la que en general traigo unos discos, literalmente. No literalmente, aunque podría no contarles porque estoy en la radio, pero no es que los traigo a la radio, sino que los traigo como mención. En los cuales nada. Discos que me interpelaron, que me interpelan, o quizás que me van a interpelar, y ya los voy escuchando.、Eh, hoy traje dos también, que, que es un lindo número redondito. Ya en YouTube pueden escuchar varios programas que hay de Bunker,、sí. eh, unos c u a t r o o cinco programas, para, para que vayan entendiendo un poco quizás la lógica y que entiendan que van a venir a este programa a quizás. Llevarse un contenido masticado de alguna manera para que puedan ir a verlo o a escucharlo. Y explorarlo, es una invitación. Con otro a... ojo, con otro oído, no mejor, no porque lo digamos nosotros, sino esto, como una recomendación de, de dos humildes. Comunicadores. De dos h u m i d e s a s ¿Vos te considerás, considerás comunicador ya con cuatro o cinco programas de búnker o.? Yo tengo un problema、eh, personal que cualquier cosa que hago por diez minutos ya me, ya, ya me la creo, como que yo ya e s t a b a e n t e n d é s Soy comunicador cierto, porque. 10 minutos, de eso, ¿no? Después la choco toda, o sea, tres meses después digo no, o sea, de, me doy cuenta de todo lo que falta, pero narcisísticamente eh, eh, me cuaja de toque, es como ah, sí, ya entendí, <risa> o、no, l v i d a t e Me gusta. Escúchame, este. a r a ¿vos sos comunicador? ¿También? No, no no yo, no, no, yo soy menos cara dura que vos. ¿Vos y se、mía. nota por lejos. <risa> vos sos la única. ¿Este, este、okay. búnker lo vas a cuidar un poco más que el anterior? Bueno. Hay como muchas versiones de por qué no fuimos del lugar anterior, que era, bueno, que yo hice una mugre, que rompí todo, que no barría, que llevé, dejé todo lleno de chisitos, que Franco cayó un día medio escabio y empezó a bardear.、Eh, Circulan versiones por todos lados que, bueno, pueden ser ninguna cierta. En general, toda cierta. casi todas apuntan a vos. Así que、eh, te voy advirtiendo, i Jaime, que Javi no suele cuidar mucho el búnker. Les presentamos también a Jaime, nuestro. Jaime, e s El amante operador.、O、operador、eh, internacional. Sí, sí, sí, que nos va a tener que tener bocha de paciencia.、Eh, así que, en, en el otro bloque, ¿podés saludar? ¿Podemos hablar un rato? Vamos a hablar un rato y hablamos con Jaime en Toque. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros cualquier cosa dentro durante el programa o luego del de programa? A través sí, de nuestra ¿cómo? página de Instagram que es、eh, bunkerbunker. En realidad ponen bunker y les va a salir y va a salir como el logo blanco y negro porque si no tienen que apretar b.u.n.exactamente. k Exactamente. Como saben, las redes son muy difíciles de armar. Cuando vos te a r m á s un proyectito y tenés que poner el nombre de perfil o de usuario, es un quilombo porque nunca vas a poder poner el que vos. Vos q u e r é s Tenés que ahí, viste, inventar un poquito.、Exacto. Y esa fue la sí, manera que... como. Encontram... ¿Qué semanas, eh? Las que vienen pasando que, bueno, no, no tuvimos una regularidad. ¿Qué semanas para tener un búnker, hermano? Sí, papito.、Eh, sí, totalmente.、Eh, contacto alienígena, hoy, calentamiento global. Hoy es el día de la Pachamama y, y lo inauguramos con un calentacon 26 grados el primero de agosto.、Y、o sea, ya me permite jugar al fútbol. Te vi yo, con, yo de, te de cortitos. De un primero de julio no entiendo nada. Ya más que metafórico es.、Eh, ya es la Pachamama diciendo, loco, te estoy d a n d o 26 grados en un primero de julio. Si no e a entre. ¿Tendés así Sí en、es. un primero de agosto? ¿Tomaste tu cañita con ruda?、Eh, ¿Cómo es eso? Porque yo no me enteré. Me enteré hoy a la mañana que. A me veces me olvido como, que no sos de este me, país. Perdí días de que soy muy cipayo. Yo te hago un lechón el, el 4th of July de Estados Unidos, pero no.、So、pero capaz muy, que、so、ruda y cañín.、No、sé pero contame. ¿Jaime, es, Jaime es de Uruguay y caña con ruda en Uruguay también? No. No. No, o、no. Yo soy más uruguayo que argentino en realidad, ¿no? Ahí va. Mirá si, mirá si descubrís eso. <risa> que en realidad yo era. Yo era. Tengo ascendencia. ¿Vos estás seguro、bueno? de que sos hijo de tus viejos? O sea, ¿vos viste tu, tu partida de nacimiento que h i c Argentina todo? No. ¿Vos、sí、viste、tomás? tu partida de nacimiento? O sea, como el primer, sí. Tengo partida de nacimiento, ¿no tenés?、Eh, sí. En tu ¿Cuál? época no había partidas de nacimiento. <risa> <risa> de nacimiento. Eh. <risa> El, tenés como, como mínimo el prejuicio de que tomás mucho mate. Sí. Como para ser uruguayo, así que ya sí, podrías. Una cantidad estúpida de mate. Y después, no sé, te meto otra cosa, te、pero、puedo igual, meter a cosas. Pero igual, pero igual sí, no sé, como es como una cosa que te ven con el mate y es como la primera asociación que hacen. Te ven dos veces con mate y ya sos uruguayo. Sí, sí,、eh, que me, que me, sí. sí, sí. Como orgullo, o、claro. Orgullo total, sí. Ahí. Yo igual quiero aprender una que, que me contaron que no la llegué a ver que sucede en Uruguay, que es tomando mate andando en bicicleta. Porque si、sí, hay dos cosas que me caracterizan a mí. Son tomar mucho mate y la bici. Y si l l e g o a aprender ese. Truco... Llegas a Nirvana. Yo creo sí, que vos、sí. llegas a Nirvana.、Si、<ríe> es me ilumino y sí, paso sí, a otro sí, plano astral. Pero... A mí me encontraron a un loco andando en,、eh, sí, andando en bici tocando la guitarra. Que me pareció más Circuito Soleil. Me gustó. Me gustó. <ríe> qué ganas de arriesgarte、no, no、sé, la de eh. vida. a、eh, eh, s a b e s que me hiciste acordar? Eso es lo típico que, me, que termina como hoy un escalador de YouTube que se cayó de un piso 68 gran, otro en Hong gran Kong. ¿Cuál es el motivo para tener un búnker?、Eh, Influencers que mueren por subirse a Torre Gil. Gigantes, o a cataratas、eh, infinitas y se tiran y, y le pifian de escalón. Chicos, no se suban a eso para hacer una historia. Para,、eh, bueno, o si no、es te, la vida real. O、si no、te vas te a pisar un, un micro. Te tenés que morir así. No, pero es que te tenés que morir así. Es como el chabón que se peleaba con los cocodrilos、eh. del National Geographic, el rubio ese. Que ¿Cómo se murió? ¿Lo mordió un bicho y se murió? ¿Le、o、estaba,、eh, no, estaba cagando r a cachetazos? ¿Tenés una, con una cuota、cocodrilo. de investigación o de.? Era un cara dura, pero, pero estos tipos, viste, nada, es, es una locura realmente. Es, ya te digo, es un, es un gran año para tener un búnker, así que esperamos、eh, con muchas ganas que tengan ganas de quedarse al menos、sí. una vez por semana, que es como vamos a salir. Martes, 20 horas, que me voy a tener que acostumbrar a este horario y este día, e h porque. ¿Por qué? Y es medio como arranque de semana, ¿viste? Los jueves、sí. ya. Bueno, igual llegaba roto los jueves, yo. Sí. Estaba. Me veías m a s complicado. Yo te veía carreteando como ¿Sí? loco. Sí, sí, sí, bastante complicado. Yo no, no, no sé. A mí me d a tiempo para ver películas el fin de semana. O sea que me tengo que poner las pilas para, para cuando agarro y. y ¿Metiste maratón ¿sí? o metiste.? Meto, yo meto maratón fuerte.、Eh, anoto, yo laburo para esto, querido. Te imagino,、no, no, imagino. No es, no es todo memoria. de memoria. Acá yo me pongo, me pongo mucho las pilas para traer contenido de calidad. Reflexiono, o sea, yo tengo que ver la película y después tener la duración de la película tras la película para reflexionar sobre todo lo que acabo de ver. Y ir anotando. Bien, ojalá se notara después en los bloques que ya vamos a, ya vamos a, a, a pasar.、Eh, ¿Cómo te tomás este post? Porque no sé si te acordás que en el programa anterior, porque esto tiene algún tipo de continuidad, no sabemos cuál. En el programa anterior、eh, estabas por irte de viaje vos. Sí,、fuiste. Me fui de viaje. Me fui a Necochea.、Eh, lo cual、eh, hay que pensar mejor lo, o, o hay que pensar bien los destinos de, de vacaciones. Volviste、eh, en viento. Vi, contaron. En un momento cuando dije vuelvo a La Plata, abrí como mi campera y me, me, trajo, me trajo el viento flotando hasta, hasta nuestros pagos. Bueno, pero descansaste. Sí, eso... porque para mí la cuestión de los recesos invernales son.、Eh, De frenar completamente todo y yo no, yo no me quiero mover en verano. Capaz que sí, d a le、wow, recorremos, visitamos. No sé qué. Yo en invierno necesito ir a algún lado y, y mi refugio es mirar el agua. Tengo que ir a mirar agua que se mueva un poquito. Una laguna, un laguito, un mar o algo. Y tengo que tomar mate. Y mirar, y mirar agua. Y pero que me, tranqui, caiga, que pero me baje toda la data del p r i n c i p i o de daño. Te, ¿Te llega muy retrospectivo ese descanso? ¿O、sí. sea, te empezás como muy, viste, a hacer eh, eh, comparaciones de lo que tenés allá en tu casa en la vuelta、eh. y, que, la, y tu vida y eso porque estás en otro lado? ¿O tranqui? ¿Te lo tomás tranqui? No, tranqui. Capaz que me anguste i un toque. Porque, <risa> claro, te, te vi mirando un, un, un, un lago, viste, colgadísimo. Y hundiéndote <risa> en él.、Eh, no lloré. ¿Me estás preguntando eso? Che, bueno, escucha, igual te lo cuento. Poquísima gente, ¿no? Tipo lo que es la playa y nadie, eso. Nada. Porque,、no、nadie, claro, no, nada. Por q u e c l a r o no. Nadie, nadie. O sea, nadie se le ocurre. Estuvo bueno. Estuvo o c u p a d o Sí, sí, sí. c a m i n ó por la playa. ¿Alguna noche de una, algo? ¿Qué fui a la plaza? ¿Qué? El, al... ¿Por qué es viajar a los 90?、Eh, Ir a la cochea. Hay partidos de, de la costa que, que. Bueno, sí. Pasa que también hay ciudades de la costa que no crecen mucho tampoco. Algunas por una cuestión de. de caretaje. Y otras、sí. por cuestiones. El otro día lo escuchaba, no o sé sea, quién, por cuestiones medio de infraestructura. Viste que, tipo, bueno, podés construir de acá hasta acá y después ya no por el tema de médanos y eso. Se mueve todo.、Eh, claro, entonces por eso hay muchas ciudades que van quedando chicas y, y tienen, sí, una cuestión de medio haber quedado en sus mejores. No en sus mejores épocas, pero sino en épocas de turismo mucho más、eh, interno y costero. Sí,、eh, totalmente. e q te queda? Los churros. e n otras. Los churros,、eh, jugar al bowling, jugar al pool. Eh, todas esas cosas que eran la salita de los 90 que estaban relindas. ¿Tuviste ganas de hacerte un tatuaje de Jena? Sí, sí. Uno, uno del indio, me querías, uno de los redondos, me q u e r í a hacer en, en algún momento. Pero no, nadie, vacaciones, nadie. Bueno,、no、me alegraron tenerte de nuevo en La Plata, Javi, viviendo de nuevo acá. Porque viviste una semana en Ecoche, hay que aclararlo eso. Me volví Necochense. Acá la plata estuvo lindo. ¿Vos no te fuiste a ningún lado? Me fui, ¿no? Todos los días a trabajar y eso. Pero bueno, <risa> viste que tiene esa. <risa> cierta, sacar este país adelante. Cierta pasividad a la ciudad cuando. Nada, hay menos, menos movimiento. Eso estuvo. estuvo interesante. Pero no, te dije, te dije que iba a haber una diferencia e el programa anterior entre una persona que viajó y、sí. volvió relajada y yo. Así que el programa. <risa> Dale que es tuyo. O sea Dale que lo pateas vos. <risa> Tíralo, papito. m v e l o m v e l o m v e l o dale. Dale, dale, dale.、Eh, ¿Escuchaste algo de lo que pasó con, el, con la información de un supuesto contacto alienígena? Que lo tiré al pasar, ¿viste? pero... Sí.、Eh, Muy raro, c o n t e x t o ¿Tenés contexto? Sí, que un loco, un, un vieja dijo. Un vieja. Eh, vieja dijo, vamos a decir que es una, un ex agente de inteligencia, el vieja. Claro. No, no era cualquier vieja. Agarró, era un vieja dijo, con data.、Eh, algo escuché que dijo: Yo estuve ahí y acá hay. hay. Habló de material、eh, orgánico no humano、eh, encontrado en naves、eh, chocadas en nuestro planeta. Y bueno, ahora solo resta esperar a ver qué es todo esto: si es una gran cortina de humo, si es información real, si es、eh, nada, un nuevo mundo, básicamente, o si es todo chamullo. Y todo va a seguir igual,、y、o、no, incluso ir peor. O nos tenemos que. Pero p o s t a Tenés algo en el ojo, lo que se、si、te va a meter en el otro. Levantando, un está levantando. Está levantando mucho, sí, la idea de que si vienen los aliens, menos mal que, tu, que tuvimos la idea del bunker antes porque va. No, para, no, no, por eso digo. No estoy para、mucho. nada arrepentido de esto. Hay que, es más, este bunker hay que reforzarlo porque se viene loco. Se viene, se viene. Che,、eh, igual vos decís que van a ser malos. Si viene un alien, ¿va a ser malo? No, los malos somos en general nosotros. O sea, les vamos.、Eh, el otro día. <ríe> Eh, uh, que podamos、eh, llegar a copiar. El otro día, un amigo me, me metió la idea en la cabeza de que. Si llega a haber algún tipo de contacto, los vamos a querer cagar. <risa> los vamos a querer cagar y va a salir tan mal. Pero, tan mal Pero eso porque eso. caen en Estados Unidos, ¿por qué no caen en Suecia o Noruega? Que capaz que son un、ah, poco más polite. ¿Vos te pensás que、no. hay mucha diferencia? No, no, pero bueno. Muy pocas, muy pero, pocas, pero, solo, solo culturales. Pero después siempre hay un mal hecho. Aparte, le vamos, algo le vamos a querer sacar. Es como, ¿viste? Siempre encontramos energía en algo nosotros. Siempre podemos generar algún <risa> de tipo de petróleo. La sangre, o sea, no, de la sangre que esté、ahí. corriendo, algo. Le vamos a chupar y algo vamos a llegar a e x p r i、eh, m i r Pero bueno, tengo la fantasía al menos de poder que se me cruce, viste. En algún momento quiero mirar arriba del, del techo de casa y ver algo, loco. Yo sí quiero ver algo. Es muy raro, es muy raro que no lo hayan dicho antes. ¿Por qué no lo dicen antes? ¿Por qué sale este v i e j a ahora a decir como no había, no sé qué? Y no lo hubieran. ¿Por qué no lo hubieran botoneado antes? ¿No lo hubieran dicho antes? ¿Qué pasa? A eso voy con que vamos a ver qué tipo. De cortina de humo de información estás... rara. No, para、eh... mí, claro, para mí esto es cortina de humo. Acá está pasando algo muy g r o s o en otro lado y están diciendo che, a h í marcianos. O s e les escapó la tortuga, capaz, s y les escaparon un par y dijeron vamos v a m o s ir avisando. Me suena a... Vamos a ir avisando porque algunos van a llegar a presidente, esas cosas, ¿viste? Vamos a ir avisando que algunos se escaparon. Me suena a andar a hacer un quilombito por allá porque tengo que limpiar esto que hice acá. Anda a cantar el cumpleaños feliz en la otra habitación que yo tengo que limpiar la, la mancha de vino que hice en el cuarto de. <risa> la habitación esta que me metí. Esperemos que. Vengan en son de paz, como se dice siempre en las, en las películas. En las películas. Hablando de películas, ¿con qué me vas a deleitar en el próximo bloque? Quiero、eh... saber qué viste. Estuve viendo películas, b i o p i c s lo que se llama b i o p i c s、eh, películas de criminales famosos. Uh, pará, pará. Para, para.、Eh, para siempre, abrir una pestañita antes de, de que、sí. presentes.、Eh, ya que dijiste Biopix, fui a ver Oppenheimer el otro día.、Sí. La menciono solo porque es ahora, actual. Sí. No me, no, después no me movió mucho.、Sí. Sé que tuvo mucha publicidad, mucha plata invertida. s é que le está yendo bien.、Sí. l a viste? ¿Qué te pareció? Me quedé dormido. Literalmente, en el cine. Me dormí. Me parece. Siento que no te me, gustó. Me, me, me, me embolé. No me gusta. No me gusta. No la me embolé y me quedé dormido. O sea,、okay. gente. Y no entiendo por qué tenía que ir a no ver. ¿No la recomendas para nada? Para nada. Va,、okay. es que se llama. Sí, yo para mí siempre Como una hay q u n a biopic más, más. Siempre hay que ir o sea, a ver. Una biopic. Pero me parece que me va a venir muy bien para hablar de cómo me gusta a mí una biopic y qué biopic no me gusta. ¿Tu bloque? Sí, de, de mi bloque.、Me、Así、gusta. que vamos a hablar de biopics de criminales famosos. Como gusta, siempre,、eh, una película argentina y una película internacional. Eh. Así que vamos a hablar de El Ángel del año 2018、oh, de Luis、película. Ortega、sí. y de Bronson del año、ah, no、2008. Gran película, gran, gran película El Ángel. ¿Vos qué trajiste para deleitarnos? ¿Te trajiste unos disquitos? Dos discos, como dije al principio,、eh, más tirados a una cierta rama de. Vamos a llamarle psicodelia. ¿Por q u e no?、Eh, porque estuviste en una embarazada. Y vamos a encontrar un costado más oscuro de cierta psicodelia y un costado con un poco más de luz, pero. ¿Pero qué, qué, ¿Crees que vayamos a un tema? Hablamos mucho, me parece. Dale. Vamos a、sí, un tema, vamos、eh, tema y después vamos a tu bloquecito. Perfecto. Bueno, no se vayan. Sigue Bunker. Vamos con. Suzy Q2 of Hearts. Me encantó. Nunca lo tengo vino. So Come on, h e e d my desire. Come on, come on. Two of hearts, two hearts that feed as one. Two of hearts, I need you, I need you. Two of hearts, two hearts that feed as one.、Two Lleva en el centro de un gran complejo militar. もう一度、私が思うことはありません。 なるほど。 キレイめ、てくれ もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう r 度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、 La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Nada aquí recuerda algo industrial o militar. Construimos búnkeres de lujo para la élite de este mundo. Dale. ¿Acá pasa lo mismo, Javi? Sí, porque no le regalas. Dale, si le pusiste una manija, empuja. Pasa, ahí va, ahí va, ahí va. Dale, dale, dale. Debe ser la humedad, boludo. Debe ser la humedad, eh. Debe ser la humedad porque、dale. la máquina es otra. La máquina ahora es sí, otra y. ¿A qué anda? ¿A manija todavía? Ahí va. No, eso también tira exactamente el mismo, el mismo soplido.、Eh, bueno, disculpas, como siempre, por, por las presentaciones fallidas. Es lo que, es lo que suele pasar.、Eh, Javi, doble programa. Exacto, doble programa.、Eh, ¿Nos adelantaste un poquito? Sí,、eh, repetimos: doble programa es, bueno, la, la columna de cine que, de Bunker, en la cual,、eh, como en antaño, vos ibas al cine, pagabas una entrada y veías do, dos películas. Doble programa. A、eh, veces、oh, triple programa. Cuando te mandaban que no ...no querían saber nada, tu familia con vos en tu casa, entonces, pin, te mandaban al cine a las 2 de la tarde, salía a las diez de la noche, tomaba el bonde y volvía. Así que aquí. Eh, en doble programa siempre vamos a hablar de dos películas, una extranjera y una nacional,、okay. con alguna temática en común.、Okay. Eh, que dialoguen una con la otra.、Eh, por lo cual, si vieron una、eh, de las dos que dicen, ah, che, esta está buena, capaz que pueden agarrar y enriquecer el campo de, que exploraron con esa p e l í c u l a Con、okay. alguna otra película. En este caso, para el día de hoy, elegí dos,、eh, lo que se llaman las、eh, películas biográficas o biopic. Que vos recién en la apertura me decías, bueno,、eh, si había visto Oppenheimer.、Eh, que es una película de Robert J. Oppenheimer, el creador de la bomba atómica. Que sí, la vi, pero es, es del tipo de, de, de película que, que generalmente. Trata de, de representar lo más fielmente lo que pasó o, la, o, o el, conte, el acontecimiento histórico, solamente contando lo que sucedió, casi、mm. como si fuera un documental ficcionalizado.、Eh, y, y generalmente, ese tipo, a mí, ese tipo de biopics me aburre bastante. Porque Decís que deja poco a, al concepto de cine de decir, bueno, mostrame algo, que nada. Claro, porque. Algo más cinematográfico que solo. Sí, o algo de lo poético, de bueno, de agarrar.、Eh, como caer en la trampa de que el realismo no es una estética, sino que el realismo es la realidad de los hechos. Entonces, generalmente, cuando ocurren esas cosas, yo me empiezo a aburrir un montón, y en Oppenheimer me quedé dormido. O sea, después de una escena de bomba, me dormí literalmente. Sos de、decir? quedarte dormido nunca, cuando no te interesa para nada nunca, la.、Ah, okay, okay. Nunca, okay. nunca, nunca.、Okay. Nunca, nunca. Y、eh, estaba bajo efectos del, de, del cohete. O sea, me cueteé y entré a ver Open c ó m o te gusta dije, contar voy... detalles? m、bueno, Eso encanta. e me gusta de vos pero, que seas tan sincero. Pero lo voy a contar porque.、Eh, Cuetear porque que viene, compraste u n c h a s q u i b u m porque, porque viene, digamos, porque después viene como a. Sí, viene, acoso, viene a coso. Eso también、colación. te hace medio uruguayo. <ríe> viene a colación.、Eh, pero dije, voy a ver una película de la bomba atómica, dale, listo. Y me quedé dormido a la mitad. Eso me pasa con las biopics. Las biopics, cuando son solamente contarte que, con, una, con una estética plana o chata,、eh, como donde, no, donde no, no juegan mucho más allá de mostrarte los hechos,、eh, cómo sucedieron realmente. De、y、alguna manera、empezamos. se puede decir que te gusta que la película represente y no que la representación sea la película, o sea. Exactamente. Yo digo, a ver, digamos, la, a mí, cuando una película、eh, a, le podés empezar a decir, como, no, pero en realidad eso ocurrió dos años después porque no sé qué, es que la película、ya、no te, agar no te agarró. O cuando necesitas que tener toda la data de verdad como para, para disfrutar una película. Porque yo de Open h e i m e n no entendí un zongo, chabón.、Uh -huh. O sea, estaba no porque la no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Y, y yo como espectador no me podés pedir a mí que tenga que saber de algo. Sí, y Pero, no era de las, de las historias más fáciles de contar. Justo no era una biografía fácil de contar a nivel.、Eh, Conceptual en algunos momentos. Sí, bueno, cosas que uno, como decís vos, tenía que tener medio un bagaje o Exactamente. Te... O se vuelven como muy totales. No sé, a mí me pareció como una, una película chata, a diferencia de, la, de las películas que, que elegí. Eso. para, para hoy. y ¿Qué tipo de biopics te gustan e s t o Mira, hoy elegí dos biopics. En realidad,、eh, elegí sobre criminales famosos. Las biopics sobre criminales famosos.、Eh, que fueron dos historias reales que ocurrieron en los 70, tanto en Inglaterra como en Argentina, que luego en los 2000 se llevaron al cine. Para empezar, la primera película es、eh, Bronson, del año 2018. Bronson la dirigió Nicolas b i n d i n g r、okay. e、eh, f n que es danés. El chabón es danés. Capaz que lo conocen si vieron películas como Drive, con Ryan Gosling, si vieron El demonio de neón también, El e o n de m o n Es un director que, bueno, que, que tiene un laburo estético espectacular, porque el manejo de colores, el laburo de fotografía que tienen las películas es. Una belleza, y además el encuadre,、eh, los encuadres que crea. Y en la película Bronson vemos la historia de Michael Peterson, alias Charles Bronson. ¿Quién es Michael Peterson? Dirás vos, decílo. ¿Quién es Michael Peterson? Michael Peterson es un tipo que decidió de alguna manera volverse el criminal más famoso de Inglaterra. ¿Por qué? Porque qué por violento. Okay. Por violento. El c h a m ó n quería.、Eh, lo que quería era volverse famoso como el criminal más violento de, de Inglaterra. Que me parece que lo que explora la película, y acá aparece esta cuestión que te digo de lo poético, es que e l Dentro de la película cuenta su vida como si estuviera dentro de un escenario donde su vida y sus hechos de vida son su obra de arte. Su violencia y la violencia que ejerce es su obra de arte dentro de la película. La, la película está protagonizada por Tom Hardy,、uh -huh. que es un actor que trabajó con el director, si querés, de Oppenheimer, es el que hizo The Bane, es, un, es uno que manejaba un avión en otra de Dunkerque de Coso. Bueno, es un, para mí.、Con No, no. Sí, un actorazo. O sea, si、sí、lo ven, es el que hace de Venom para la gente que, que ve más, consume más cine de superhéroes. Bueno, actorazo total.、Eh, que se entrevistó realmente con el verdadero Charles Bronson en la cárcel.、Wow. ¿Por q u e ¿Qué pasó? Charles Bronson es un tipo que estuvo más de tres décadas. ¿Es eh, primo eh, de Charles Manson? ¿O no, algo parecido? ¿O no, no, es un、no. club de Son? No. ¿De Charles Son? No. Que ¿Son asesinos? En realidad, Charles Bronson es el nombre de un actor famoso、ah. de una película.、Eh, no es un nombre real, es,、eh, es un nombre que se puso el, este asesino. Es un, es un nombre que le ponen、okay. a este asesino、ah, okay, como un nombre de un personaje famoso、eh, cuando le dicen, te tenés que poner el nombre y el nombre de una estrella.、Eh, y te tenés que poner, y uno le dice, c h a r l e s Bronson como Dead Wish, que es el Vengador Implacable, una película recontra de derecha de los años 70 o 60 en Estados Unidos.、Mm. Que, que bueno, que era el actor era Charles Bronson、eh, y como un tipo duro. Entonces, la película muestra como el con sí, cara de culo, cara de serio, dice acá,、ah. sí. y, y, y bigote. Este, bigotazo. Y es más, Tom Hardy usa el bigote del Charles Bronson real. El chabón se afeitó en la cárcel su bigote y mandó los pelos para que le hagan un bigote postizo al actor ¿Eh? con sus pelos. ¿Qué? Datita de color de la película de Charles Bronson. Para. Charles Bronson vio su propia biopic. No, sí, después la pudo ver y le gustó. A、okay. él le gustó. Mira, porque porque mira. era muy raro、y、el chabón. Le、eh, mandó pelo de su bigote para que hagan el. Para, para que pensemos esto. c l o Charles Bronson es un tipo que afana una joyería en el año 74 y pasa 30 años, pasa, no, pasa toda su vida preso sin haber matado a nadie. Mira. El loco está preso toda su vida sin haber matado a nadie. En la película es espectacular porque lo que logra él de siempre estar en las prisiones más peligrosas que, o, o de máxima seguridad es porque se caga a palos con todos los guardias. Él、okay. se desnudaba y se envaselinaba todo el cuerpo para que cuando los guardias lo iban a buscar no lo puedan agarrar. Es increíble.、Eh, y entonces y él se, pe se peleaba y empezaba a, agarrarse, a cagarse a trompadas con todo el mundo a dentro de la cárcel. O, o, o tiene como un intento de homicidio contra otro contra otro compañero carcelario、mm. eh... Entonces, el chabón, lo que pasaba era que lo iban pasando de institución a institución, de, de lugar perpetuo a p e r p e t u a lo encerraban en solitario. La mayor par parte del tiempo estaba encerrado en jaulas solitario.、No. Y él tenía que usar unas gafas de sol porque había pasado tanto tiempo preso en la oscuridad que incluso para leer tenía que usar gafas de sol porque la luz lo dañaba. No, Es una locura. Y, primero, la.、Eh, Por otro lado, ciertos paralelismos que hay entre. En, que vamos a ver luego dentro de. de... De ambos personajes en ambas películas es esta cuestión de que salen de familias completamente normales, o sea que ya eso de、eh, la cuestión del contexto de crianza no, no puede aplicarse en estos casos.、Eh, ciertos encuentros con la locura, con que ellos en realidad ven lo absurdo que es la vida real, y en las dos películas, en esta, en un momento a él, a Charles Bronson. Es hermoso porque lo meten adentro de un neuropsiquiátrico, porque dicen e s t e tipo está loco, se caga a palos todo el día, y ve un tipo que se está cagando en la mano. Literalmente hay un chabón que agarra y se caga en la mano, y agarra la mierda y se pinta la cara.、Listo. Y él está como, ¿qué hago acá, chavo? s、sí, sí, sí, Como, ¿qué estoy haciendo en este l u g a r épocas que imagino que no había. Esto que. que 70. Los 70 claro, sí, sí, sí. La sea, salud mental era evidente todavía. A él lo tiene. Pero bueno, es una película hermosa para ver por la, la, la, la puesta de cámara, la composición de escenas, el juego entre él relatando su vida como si fuera una obra de teatro, donde él es el personaje principal, y esta cuestión de cómo la película representa la violencia como obra de arte, como mi obra de arte. Por, yo soy un artista famoso en volverme una persona. Completamente violenta,、eh, y la verdad que a mí me, me, me, me pareció fantástica. Sí, sí, la, la, la espectacularización de la propia violencia del loco que la terminaron, digamos, reproduciendo literalmente. Digo, no,、sí. no, no es que hicieron la película en donde el barro va a una joyería, no, lo meten pre, digamos, le, le dan otro recorrido、sí. narrativo. Y además, bueno,、eh, películas donde generalmente, bueno, Tarantino decía que las biopics eran malas porque eran películas que fueron hechas. Solamente para que actores ganen Oscars. Tranqui, actores siempre, y actrices. Tranqui,、sí. el tío Porque, digamos, siempre son películas donde prima la caracterización, donde algo de, de lo que es la construcción de una película no importa, sino que importa cuán real representa un actor o una actriz a la figura. Y, y e n t r a s que digamos, a mí lo que me interesa son esas películas donde. Donde, bueno, podés ponerte un poco con la, con la historia real, pero ya la película en sí misma tiene que contar algo.、Uh -huh. Ya tiene que tener algún concepto. O sea, usar la representación, o sea, esa historia real para contar otra cosa. Eh, en este caso, me parece que es,、eh, la violencia como arte funciona muy bien dentro de, dentro de esta película y cómo la representa también, con un montón de escenas que luego un montón algunas personas te pueden decir, no, eso no ocurrió, o eso es muy real, o eso, no sé.、Eh, caer en la trampa de que una película, una biopic, a mí me tiene que mostrar la realidad. Ahora estamos en, en las biopics de famosos,、eh, músicos famosos, de cómo llegaron al.、Sí, no、s a la i ó l de Elvi, la de Fred. e d d e Mercury, la de esto, la del otro, y, y, y generalmente, no sé, a mí me, me terminan pareciendo un pelis un poco chatas.、Eh, en cambio, no sé, la película de Neruda, de Pablo Neruda, que la hizo el chileno Pablo Larraín, es espectacular. Es se, una llama? Película, se llama Neruda, Neruda. Y es un policial negro, por ejemplo. Es como un policial negro, un detective que lo va a buscar a Neruda. Y es súper poética y extraña. Porque es un personaje que nunca existió tampoco. Entonces, cuando se caigan un poco en la realidad de los sí, hechos. Sí, sí, sí, sí. Es donde para mí se vuelve mucho mejor. Digamos, cuando pueden poetizar algo. O armar algo.、Eh, o armar algo a partir de eso. O sea, a q u e creo yo que esta vida puede estar representando? Más allá de contar. Esta vida. Y en ese sentido, también otro peliculón、eh, que es el otro del que vamos a hablar hoy, que es El Ángel, película del 2018. Película. De, Lu, de Luis Ortega. El hijo de Palito Ortega. El hermano de Sebastián Ortega, que ¿Qué? hizo El Marginal.、Eh, Luis Ortega, cuando hace El Ángel, venía de. Un saludo a Palito que escucha Bunker siempre. <ríe> sí, nos escribe. Sí, sí, sí.、Eh, Eh, cuando hace el ángel venía de hacer、eh, Historia de un Clan. La serie Historia de un Clan. ¿La serie la que salió en televisión? Exactamente, del、Bien. Clan de los p u c h i o Con el chino Darín, con Alejandro Aguada, con c e c i l i a Roth. No, no, esa es la, peli. Esa es la película.、Cuando、¿Quién sal... hace Puchio en la serie? no me acuerdo. De, del, del jefe. Del viejo Puccio, de, Del viejo、sí. Alejandro Aguada. Es verdad. Alejandro Aguada. Aguada, Aguada bueno, Aguada. y ya en la Historia de un Clan se podía ver cómo empezaba a utilizar ciertas cuestiones poéticas、eh, Luis Ortega al tomar un caso de una vida real, porque. Si ven Historia de un Clan, empiezan a, hablar, empiezan a jugar con la idea de los fantasmas, de los muertos que había dando vuelta. Y tiene también las licencias poéticas de generar unas imágenes espectaculares como las hijas bailando con unas máscaras de goma, en un... que son las máscaras que les ponen a los secuestrados.、Digamos. Luis Ortega. Además, en, el, en lo que es el lenguaje de cómo hablan los personajes, es un tipo que le escapa muchísimo al realismo.、Eh, y, y en eso me parecía espectacular.、Eh, ya, y para mí, Historia de un Clan es la mejor serie argentina. Hubo. Yo no vi otra mejor. Buena,、eh, sí, para mí sí, era Ocupas, buena, era buena, como buena. yo era Team Ocupas, Aguante Ocupas, es lo mejor que hay. Y cuando vi Historia de un Clan dije, che, la verdad que De las una, últimas que han salido un... seguramente es de lo mejor. Sí, sí, sí, que sí, que sí, sí, sí, totalmente. Aparte, pero, pero por esas escenas muy oníricas, creo、mm. que maneja muy bien lo que es lo onírico Luis Ortega. Entonces Luis Ortega, cuando termina Historia de un Clan,、eh, le lleva el guión del Ángel a su hermano. q u El e hermano, él cuenta que el hermano le dice: No, te falta laburo, no entendiste, no, no sé qué, y se calienta, lo manda a la mierda al hermano, sigue buscando, sigue buscando cómo laburarlo, quién le pague la película, y al final terminan、eh, laburando con el mismo guionista de Historia de un Clan, laburan la historia、Mira. de El Ángel, que es la historia de Carlos Robledo Puch. Eso e t á b e n Que Bueno, fue un, fue un caso muy famoso de la historia argentina.、Eh, principalmente, él fue un asesino、eh, que está vivo todavía. Creo que ambos, tanto Charles、eh, Bronson o Michael Peterson. Hasta como, lo que entiendo, p u c h i o es、eh, la persona que hace más tiempo está preso en Argentina. Ah, ahí tenés. Bueno. Es, es, sí, creo que, creo que es algo así. Por homicidio, porque. A diferencia de Charles Bronson, que estuvo toda su vida preso sin matar sí, sí. a nadie,、eh, el, el Ángel Robleo Puch mató 11 personas.、Eh, de, de, mal, de maneras. Bien,、eh, del dato, el claro, número. Este, mal、eh, la acción. Sí, no matarás. No matarás. Es lo que ¿No matarás? De, de, de búnker. Pero estuvo.、Eh, es, está preso porque, bueno. Porque además siguen declarando、eh, que no está apto para, para la vida en sociedad. Porque da unas declaraciones. Cada vez que le ponen un micrófono adelante, sí, da unas sí, declaraciones. Sí, sí. No, no, super, no se suele defender muy bien. Da, o sea, no. Súper polémicas, claro. Que entiendo que él quiere. Eso, o sea, lucha por salir. Pero sí,、eh, no, no, no da buenas declaraciones. No, no, no se salva mucho con las declaraciones. Entonces. Sí, bueno, él fue, fue un caso muy famoso porque en realidad durante la época de los 70、eh, teníamos en Argentina、eh, una cierta. había No en Argentina, en todo el mundo, una cierta teoría que decía que de Lombroso, de un tipo que se llamaba Lombroso,、sí. que decía que los criminales tenían una cierta.、Eh, tenían como una cierta fisionomía que se podía,、claro. se podía detectar. O sea que imagínate lo que era el. La aportación de cara en ese momento. Literalmente había cara de criminal y cara de no criminal. Qué o c u r a porque、eh, no es hace tanto tiempo, o e s hace poco en, en algún sentido.、Eh, sí, sí, el sistema lombrosiano es terrible. Me gustaría igual que me hagan un examen lombrosiano a ver qué me sale. Vos, tipo, claro, porque miden, era medían el tamaño del cráneo,、eh, la, lo, los o j o s el tamaño. El tamaño de, de mi cabeza, no sé qué va a decir. Sí. sí. No pero, humano, dice el, el hombroso de mí. Pero vos, pero vos, pero vos sos rubio ojos c e l e s t e así que p e r o eso no sale, en las、pase. medidas sí,、claro. craneales y eso. No, pero sí, era morocho, la teso oscura,、eh, todas esas cosas. O sea, Puchio era, era literalmente un ángel. Bueno, pero por eso. o es que te doy? y q u es te doy? Exactamente eso era el, por lo cual se volvió muy famoso el caso. Porque decían, ¿cómo una persona que tiene esta cara de ángel puede ser、eh, tan violenta?、Eh, y. Eh, básicamente es un poco. Lo toca, la o toca, película de Ortega lo toca un poco de costado,、eh, porque en un momento cuando lo detienen hablan un poco de esto, pero generalmente me parece que Ortega utiliza la figura de Carlos Robledo Puch para retratar a una persona que vive toda su realidad como si fuera una ficción. Que, es, que él está en una película o en una gran obra de teatro donde todo es una mentira, todo es una gran mentira y en base a eso. es que él puede...、Eh Cometer los crímenes que comete. Sí, con tanta naturalidad, quizás, no hacer, hacer tanto daño con tanta naturalidad que en el humano en general no, está, no estamos tan、sí. así chipiados. e a tenemos una sensibilidad de, de, bueno, no le voy a pegar un mazazo en la cabeza este. Exactamente.、No. En cambio, él, a partir de esta justificación, él dice que no cree en las reglas de la realidad. La película arranca con eso. Dice: Yo soy ladrón del nacimiento porque yo no creo en esto es mío y esto es tuyo. Para él todo es una cosa absurda. Película que, aparte, bueno,、eh, otra confesión de parte, yo esta película la vi en el cine y un poco cueteado y me la olvidé toda, me la olvidé 100% toda. Bien. Me acordaba de la primera escena y de la última escena, y en el medio no me acordaba de nada de la película y la fui a ver al s i n e o d m e nuevo? nuevo? No, no, me dormí. No. Es como que la, la vi entera y no tenía ningún tipo de, de recuerdo de que podía acceder de la película. e s e s q m e ve. Sí, mi vieja me decía, no, la escena del auto. Yo estaba como, sí, ¿qué, qué, qué, qué, qué me está hablando? ¿De qué escena del auto? ¿De qué, no, no, pero es, es, la verdad que es fantástica, por eso.、Uh -huh. este, pero bueno, fin de, cierre de datos de color. Sí.、Eh, <ríe> La película cuenta lo que es la historia, a diferencia de Bronson, que cuentan la historia de Bronson recluso, esta cuenta hasta. La historia de Carlos Rodríguez Puch hasta que lo meten más o menos preso, los crímenes que va cometiendo, aliado a otro compañero a otro compañero otro que él conoce en, en una escuela que está representado por el chino Darín. Sí, í sí.、Eh, sí, compañero de colegio. Entonces、dos. muestran como va, varias representaciones de, de esta cuestión de entre los crímenes y el. Y, Carlos、eh, diciendo que todo le parece absurdo y una ficción de matar gente, que en realidad todo es raro.、Eh, para él todo es raro y todo es un juego. O sea, él... tienen ambas películas estos momentos de contacto con la locura, donde, donde, un tipo, donde aparecen personajes、eh, que parecen. Eh, cuestionar un poco la realidad acordada que tenemos entre, entre todes como, como sociedad,、eh, tanto estos criminales que no creen en ciertas convenciones, y las dos tienen algo de interesante con la aparición de la locura. Como、eh, Carlos se lo encuentra con un loco en un bar que le dice:、oh, ¿Vos sos perfecto? Y dice: ¿Y nos vienen a buscar? Y, le, y él no entiende nada. O hubo otro momento muy espectacular con el personaje de Peter Lanzani que viene un, un medio loco a decirle: ¿me das un vino?、Eh? ¿Qué te pasa? Y, y Peter l a n z a g n e le dice: ¿Qué te pasa? ¿Querés que hablemos de amor? Y le dice esa frase que es absolutamente antirrealista. A mí me pareció espectacular dentro de la, dentro de la película. Sí, sí, tiene, detalles fino tiene detalle fino la peli que. Una película que a mí, a, aparte, tengo que hacer confesión de parte también de que me gustó automáticamente, como alguna vez he dicho, porque arranca、eh, con un personaje bailando. Y a mí, si hay、claro. un personaje bailando en una película, a mí automáticamente la película me encanta. Sí, sí, sí. O、en、sea, el yo no puedo. No puedo y no tiene no. que ser musical. O sea, tiene que ser dentro de, de, de la realidad. Pero yo me acuerdo de, de. Él pone un disco y pone.、Eh, el muchacho de pelo largo y se pone a bailar en un living de una casa a la que entró. Y yo dije, esta película Ya está. ya Me encantó. Es, es, es muy lindo porque funciona como intro de peli, aparte. Tiene algo de eso,、eh, esa primera escena que, sí, totalmente. Que, que le da como ese pie para que arranque la peli. Totalmente. También una película.、Eh... Que está,、eh, está actuada por、eh, Toto Ferro, que es el hijo de un actor famoso, pero no era actor. Lo elige Luis Ortega justamente porque era un chabón muy natural que no estaba tratando de representar nada. O sea, era un actor que no estaba tratando de mostrar nada y era muy tranquilo en, en, en escena. Y él lo entrenaba llevando otros actores, porque la película tiene un, un menú de personajes secundarios espectaculares. Sí, sí, sí, sí, porque, sí te traspasas muchos. Porque está Cecilia r r o d a haciendo de la madre, el, person el actor que hace de Neruda en la película que mencioné hace del padre de, de Carlos.、Eh, luego está el chino Darín, que qué actorazo, el chino Darín, impresionante. Buen actor, sí. sí, sí.、Eh, el chino Darín que. Que, que luego participa como en escenas muy oníricas también entre uno y el otro、eh, y, a, y muestra como una cierta tensión sexual entre los dos. Que fue como algo cuando no le pudieron encontrar a Carlos, a Carlos Pucho, a Puch、eh, la justificación del tema de, de, del aspecto que tenía, decían que era porque tenía tendencias homosexuales y eso lo hacía criminal, por ejemplo. Ya no sabían q u e ya, que sí, ya meter, no sabían ya qué meterle para justificar me que. Era. que era, porque era racia. e o Exactamente. Y tienen como escenas muy oníricas donde él lo desnuda al chino Darín y le tira unas joyas arriba del pene. Entonces, y hace una imagen hermosa. Y el padre del chino Darín,、eh, hecho por Daniel Fanego. En un personaje espectacular, increíble, actor, increíble、sí. pero aparte Luis Ortega cuenta que los llamaba a todos los actores a actuar con, con Toto Ferro un ratito、eh, para, para probar cosas, no sé qué, para ver cómo encaraban el personaje. Y cuenta que Daniel Fanego llega a la casa de Luis Ortega y dice: ¿Este quién es? ¿Este del es pibe? Ah, pero este pibe yo me lo cojo de parado. Bueno, listo. Andate y volve el rodaje, dijo. Ya está. Él, él, de, descifró el personaje de Daniel f a n e o y dijo: Si、sí, yo me lo cojo, ah, este pibe me lo cojo. Bueno, listo. Le dijo: Ya está. Listo, ya anda no, no, el per personaje. Aparte, d el personaje que tiene f a n e o es para mí de los, de los mejorcitos de la peli. Sí, lo loco, heroinómano, hero、sí, sí. se, se, se pone loco. Y Mercedes Morán también haciendo de la madre del chino de Harín.、Eh, pero la verdad que. Que representa para mí muy bien toda esta cuestión de, del mundo ficcional, cagándose un montón en lo que es la historia real y los hechos reales, no importa, o sea, es toda una excusa para, para retratar algo、eh, que, que me parece muy bien hecho. Eh, en ese sentido, esto、uh -huh. tal vez no tanto visual, sino un poco más apoyado en los diálogos de la película.、Eh, y la película de Bronson lo, lo retrata un poco con, con literalmente poniéndolo arriba de un escenario hablando con un, un, con, con un público、claro. mientras él relata esas cosas. Sí, sí, digamos, Pero, la de Bronson tiene una. Por lo que me contás, porque es la que no vi. Pero digamos, es más literal, quizás que te están mostrando una suerte de show o de espectáculo de una vida. Y la del ángel va medio por atrás. Eso para mí es un laburo más finito. Esto que decís de que toda la realidad de la p e l i en realidad es medio su es, cabeza. Exactamente. Eso, quizás si la ves medio ahí de un tirón, no es. Digamos, no está tan claro, sí, lo podés llegar a notar con algunas escenas medio salidas, i、sí, t pero que sí, bueno, podés pensar que son detalles, sueños, etc. é t e、eh, r a Pero está más, estás más inmerso vos también, d i g o s e Y además, una, una película con una fotografía espectacular sí, que, sí, sí. que también tiene un laburo de, de lo que es fotografía y arte dentro de la película que es impresionante. La verdad, que es impresionante. Para mí, Luis Ortega es uno de los directores más interesantes sí, que t e n e m o s Y está perfecta. O sea, digamos, está perfecta. r a los que son detallitos, Y huevada, y que los autos y la ropa, la verdad que es una peli de época que está tan joya, está joya. Sí, sí, sí, la verdad que perfecta. Así que ya saben,、eh, para ver biopics de criminales, tienen b r o n s o n o El Ángel. ¿Dónde ven El Ángel? ¿Dónde ven b r o n s o n El Ángel, no sé en qué plataforma escriban, puede escriban estar, Bunker, pero escriban a Bunker pasamos y les d i g a s a m o s todas decimos, las maneras l e g a l e s e ilegales de cómo pueden de llegar、mostrar. a acceder siempre a cualquier película que, de las que hayamos h a b l a r Que lo importante es esto: que vean las películas che, y que formen su、eh, propio criterio.、Eh, Puedo,、sí. Si terminaste un poquito, puedo, puedo abrirme un poco. Hay algo que me gustan las películas de b i o p i c s así que si querés traer otras, no, no la probé, p o r q u si me digo, manejalo, pero me gusta porque tiene algo de que esto atraviesa, digamos, en este caso son, eran asesinos, ¿viste? Pero otras van atravesando.、Eh, situación, de... claro, de músicos, ¿viste? Cosas parecidas. Y está bueno esto, cómo, comparativamente, qué recursos usa el direct cada director. Para, para esta cuestión, bueno, esto es, era un asesino, pero no te voy a mostrar, ¿viste? Te voy a、no. mostrar esto. O era un violento, sí, bueno, te lo voy a mostrar de una manera, ¿viste? Como, y en las otras lo mismo, ver, ver qué otras podés,、eh, podés mirarte, porque me gustan, me gustan. Es, en realidad es un género que siento que lo miro no como una peli. Entonces、ah. creo que me gusta porque lo miro como más relajado c o m o vayan a ver, es una biopic. Pero. Cuando veo una buena como el ángel, digo, ah, mirá cómo me hizo levantarme la silla g u e é Claro, exactamente.、Eh, como que hay algo de eso, que son pelis que veo más relajado y cuando me sorprenden es mejor porque es como otro golpe. Es una, para mí, la buena biopic no importa si es una historia real o no. No tiene que importar si es una historia real o no. Vos, te, vos tenés que poder decir, esto la verdad que es un. Esto no sucedió y a mí me encanta igual. Para mí, el hecho de basado en una historia real es una estrategia de marketing. Más Ahora. p o r a c o s hacer. Para decir... que te importe más, no, no, pará. Pero esto pasó de verdad. Entonces, e s、sí, más、sí. importante. Y la mano la puso así. Claro, ¿viste? Y, y mirá cómo la f s c o t í pero bueno. Ahora, hay una fórmula, hay cierta fórmula de biopic de lo que son tipos famosos, estrellas, ¿no? Como tipo, bueno, una infancia que te pasa algo. O sea, como fórmula de biopic es algo medio infancia, que te pasa、sí. algo traumático.、Eh, adolescencia, que ese trauma profundizó algo medio raro, no sé qué. Conflicto con algún pariente o amigo. Sí. Y el estrellato por un accidente o por no sé qué que se cruzó con un megaproductor. Digo, ¿hay algo, viste? De... Donde la... y, y generalmente, bueno, las biopics redentoras. Salvo algunas. Salvo algunas. p u e d e decir, de una, lavador... lavadita, una lavada de cara al. El aviador. Sí, el aviador con DiCaprio. Hay películas que decís,、oh, hay gente que te agarra una biopic y te rompe todo. O sea, luego Wall Street también son de Scorsese ambas con DiCaprio. Decís, claro, bueno, esta gente ves, es biopic. b e n t e toro salvaje. e s es biopic y quizás yo, ponle e cuando la vi, no la vi tanto pensando que no era biopic. Además de que es una película d e carajo. Claro.、Eh, Son películas que se sostienen y también de que son historias de que a uno no le llega, tipo esto no es Elvis, no es Puche, es personajes que uno, viste, yo el, lobo, el personaje del lobo de Wall Street no tenía ni idea quién era. Claro. Entonces yo cuando encaré la peli después dije, ah, ok, era como, atrápame si puedes. Claro. Bueno,、eh, las buenas biopics para mí son las que se vuelven independientes de la realidad y funcionan como una obra en sí misma. Me encantó. Y consulta, ¿trajiste algún tema para cerrar? Sí. Me imagino que otro tema temático. Como, como vimos,、eh, de, como hablamos de películas de criminales famosos, vamos para, a ir eh, con. Eh, Criminal, Smooth, la de Michael Jackson. No, no. <risa> Smooth Criminal. n o、no. no, Criminal de Britney ah, Spears. Ah, y estuve cerca. Britney Spears. <risa> He is a hustler, he's no good at all. He is a loser, he's a bum, bum, bum, bum. He lies, he bluffs, he's unreliable. He is a sucker with a gun, gun, gun, gun. Stay away Certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Por muy rápido que cavaran, los hoyos se inundaban rápidamente. Así que instalaron bombas que extraían el agua día y noche durante las obras para que pudieran completar el túnel a tiempo. El uso de estas bombas de agua nos da a entender que querían tener el búnker listo lo antes posible. Y grita fuego, Marcelo prendido, fuego No lo dejes apagar Y grita fuego, Marcelo prendido, fuego No lo dejes apagar, aquí the... es viene、no、con pastel y viene con top Champeta, r e g g e música, un b o e x l o e s que su poder que es una bomba atómica Un poco de fuego con música l e g í t Sigue, sigue, prendiendo esta fiesta Sigue, sigue, que a mí no me molesta Vamos a bailar la noche y la madrugada Otra, una enorme de discos, de creaciones. Y no lo dejes apagar para allá. Muchos discos en colaboraciones. Siempre le gustó encontrarse con hombres. Incluso hizo un disco con el título Canciones que un hombre solo no debería c a n t a r Bueno.、Maraca. アロマ、ケン、ナイス、ミッション、スティック、ワンチャン。 438-6002. Ese temor a que pueda suceder algo es la razón que trae aquí a la gente. Y cuando tienen su propio búnker, ya no tienen tantas preocupaciones. Este búnker se construyó para fabricar lo último de sus marinos. Y es realmente enorme. Que ah, Dale, que Dale que arranca. exactamente Dale que arranca. Dale que arranca. Para, para, para. eh. Ah, boludo. Ah, pesa un huevo. Bueno. Ah, no, no, no. no. ah、eh, Bueno. La columna de Frank. Tengo una idea. Contra... Tengo ¿Qué? una idea. Decime, contame tu idea. No pongamos m á s la máquina de presentación. Así, bueno. Prefiero que, no sé, que hagamos un, hagamos un jingle y cada vez que a r r a n c a e l bloque lo cantamos los dos como unos estúpidos. Me encantó. No, me parece, prefiero, estoy... Antes que confiar en esta tecnología, prefiero cantar un jingle como dos idiotas.、Eh, que el tuyo sea algo de doble programa, doble programa, no sé qué. Y, y el mío sea traje unos discos. Traje unos discos. Porque. Me, traje me pasa unos que, discos. No, ¿No te pasa que cuando arrancás la columna、estampé? con esa presentación lo arrancás、okay. como abajo ya? Porque、sí. decís para qué. Si me van a recibir así, ¿para qué? Pero、eh, bueno. Sí. <ríe> Bueno, pedimos perdón. Es increíble,、bueno. Bunker, ¿eh? Bueno, f r a n q u i t o、eh, ¿Por qué? ¿Trajiste unos discos? ¿Francazo? ¿Francote? ¿Trajiste unos discazos en, en, este, en, en esta emisión de la columna? Sí. Uy, Frank, ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Estoy <ríe> muy arriba. Es <ríe> un c u e l l o Me pegó el mate.、Eh, sí, sí, te dio como un shot de ansiedad. No, te voy a contar, pará. Eh, estoy medio enfermo, entonces yo compenso、eh, yéndome tre tres pueblos para, pueblo para adelante. Bien, una hora de programa y después de compartirnos 50 mate, me está diciendo ahora que estás、ah, enfermo. Abrense, pero esta, es esta parte de la enfermedad、Gracias. cuando ya no contagia. Mañana es mañana. obvio. Donde me pasa algo mañana, te tengo que mandar un mensaje decirte, No comparta mate con nadie, f r a c o tenés algo.、Bueno. Traje unos discos. Unos discos. En、dos. cantidad de dos, siempre dos. Dos discos. e l m uno d perfecto. Uno internacional y uno nacional. Mi, mi columna es lo único que comparte con, con la tuya. Bien. En lo posible traer uno internacional y uno nacional.、Eh, vamos a arrancar por el internacional. ¿Tienen alguna temática en común? ¿Los discos? Un poco lo que dije en la apertura, pero es, decirlo es solo por una cuestión de buscarlo para unirlo. Yo creo que sí hay algo que, se comparte. ¿Hay algo, que se comparte. hay algo q u Es e c o m p a r t e t e gusta eso de, sí, sí, de que tengan cosas en、chamus. común? A mí me chupa bastante. Un, un dedo.、Eh, pueden compartir la psicodelia. Es lo que te dije en la apertura. Pero una banda, un disco en un plan de psicodelia un poco más oscuro. Sí. Y el otro un poco más luminoso. Bien.、Eh, la psicodelia, viste, que tiene mucho la cuestión de procesos, de cambio, de mutación, de、sí. crecimiento, de. ¿Viste? Como algo de, de, de esas cuestiones de esencia. Vamos a arrancar por la banda. Quizás un poquito más oscura o. Nada、no, más oscura, sino que le da como un, una, una vueltita de rosca a lo que está atrás de la psicodelia. ¿Viste cómo? Ah, qué lindo todo. Sí. Pero también puede ser oscura la psicodelia. Sí. Que es, ¿Qué sería?、Eh, de Claypole Lennon Delirium. Ah. Falta que te e、eh, s t á diciendo la, la, sinopsis, la sinopsis ahí. Te, ¿te está acordando si, que la, la conoces. La sinapsis. sinapsis. <risa> la sinopsis <risa> es lo otro cuando escribís. Cuando escribís más chiquitito. Sí, es、eh, el hijo de John Lennon. Sean Lennon. ¿Quién? Sean. Sean, Sean. Es Sean y Sean. Qué quilombo de, de, para de, llamar a uno o al otro cuando Claypool, salía s por el patio. De Claypool Lennon Delirium tiene a sus dos integrantes que son Sean Lennon. Ojo al piojo, no es Sean porque falleció. Es el hijo al cual Sean no tuvo mejor idea que ponerle Sean. O sea, es decir, se escribe S-E-A-N y se pronuncia Sean. Que es un poco ponerle su nombre. Sí. O sea, le podría haber puesto a John Jr. Sí, chiquito el narcisismo de,、eh, de John.、Sí. Y algo también que pasó que la genética ayudó a que eso sea como más marcado es que es parecido. Es igual, guacho. Es、eh, muy parecido el hijo. De John. Como el hijo de George Harrison es muy parecido a George bueno, Harrison. Bueno, sí, sí, sí. Hay, hay algo de los genes Beatles que, que, que fueron fuertes. El hijo de McCartney también es parecido a él. Desconozco los hijos de Ringo si es que los tiene. Ok. Eh. Tenemos a s e a n Lennon, hijo de Lennon. De、eh, Lennon y.、Eh, y Yoko. Y Yoko, sí, es el sí, hijo de sí, Yoko. Sí, sí, si no me equivoco, Ahí va. sí. sí... sí.、Eh, él viene de, un, de él tenía... un... Él había hecho paso por Por un par de bandas,、eh, es decir, no tuvo como su padre una banda fija por larga data, sino que、sí. fue Fue mutando. Tiene un pero, disco solista hermoso. Sí, sí, sí. sí para c h u t z s Y ¿no? una gran variedad、Parachute. de. Sí, para c h u t z s A nivel de, de oferta, en algún sentido, de géneros, de, de fusiones. Pero siempre he tirado un rock indie,、sí. cierto rock indie. Mentira, me acordé, Friendly Fire. Es el disco que yo lo aprendí fuego ese disco.、Bien. Fue ese momento adolescente medio depresón, como. Vitarrita. Bueno, acá estaba con. Ayúdame, como siempre, para la gente que no, no conoce Bunker todavía. Javier pronuncia y sabe muy bien en inglés. Yo, en cambio, no. No.、Eh, Sean Lennon、Naste. estaba en la banda Ghost of a c y b e r t o o t Tiger. Ghost of a s a b e r Tooth Tiger.、Eh, Nombre es, largo、eh, sí, le puro. s i e n Sí, el fantasma de un diente tigre de sable. Bueno, ahí. No, un, un, un, un tigre diente de sable. <ríe> estaba traduciendo literalmente en mi cabeza、claro. y traduje todo. Sos c o d o vuelto. Claro, como que <ríe> Google cuando tiras así te traduce las palabras. Sino, entonces la banda se llamaba.、Eh, el fantasma de un tigre diente de sable. Ya. Sean estaba en esa banda. Ya estaba en Como una... para ir contextualizando. Sí, sí. En 2014, hacen en una gira. Eh, Nada, siempre tocando. También es un músico del carajo. Pero no nos podemos hacer lo s boludo s de que habrá tenido sus puertas por, sí, bueno, por,、sí. su, por su padre. Y、Estás、que no está de, mal. Un Nepo Baby. No, no, no, pero show, para, dice... Así como le abrieron puertas, te la regalo haber tenido. De padre a John, en ese momento, que las anécdotas no están muy copadas de、no. cómo estaba el loco.、Eh, con un poco de violencia familiar, doméstica, etc. Sí, pero era más con, con Julia, con, la, con、sí. la mujer anterior. Con Yoko parece como que、eh, estaba un poco más. En, más estamos o en bola menos, en la cama. Más, o menos, más o menos, porque a Jen agarra una época más, un poquito más encierro de e Len. a Quizás un poco ya oliendo lo que se le venía al pobre Juancito.、Eh, ¿Aclaramos que John Lennon era el cantante de los Beatles o es como medio.? No sé, yo, hay cosas que me g u s t a sobre aclarar. Porque, qué sé yo, loco, sí, ¿quién, loco? ¿quién carajo está escuchando? Porque,、eh, porque esta cosa de tiramos los Beatles y a todos nos gustan los Beatles. Y capaz que hay gente. Y si no te gustan los Beatles del otro lado, no no, no gustamos también. ¿eh? Yo digo, porque capaz que estamos hablando de John Lennon como algo sabido. Y bueno,、sí. quizás si tenés 12 años hoy en día, no sabés quién carajo es. Y no está mal, no está mal, al contrario, está bueno que puedas. ¿Qué se puede s c u c h a r Que se pueda escuchar. Que se pueda e s c u c a r Cosas, pero bueno.、Eh, bueno, cuestión que Lennon estaba ahí, Sean Lennon estaba de gira con lo, el, el fantasma del tigre de Bengala. ¿Cómo es la no, banda esa? El fantasma del tigre, dientes de sable. Y se cruzan con una banda también muy tranquila que es Primus. Ah,、uh, pero Primus me suena, pero no sé si la escuché. ¿Es un poquito Power, Power Ranger? Es.、Eh, Para decir algo, viste que a mí no me gusta entrar en, en, en palabras para describir la música, porque me parece un poco raro.、Sí. Pero es una suerte de funk fusión de los más violentitos que he escuchado a nivel fanquero. Y su líder, de alguna manera, principal es Les c l a y p o o l bajista y cantante. Ahí va. Les c l a y p o o l Claro.、Eh, ¿Qué pasa? El, el chabón lo que hizo mucho fue potenciar un instrumento que muchas veces no es tan tenido en cuenta o no es No es el instrumento principal para ser、eh, líder o cantante, ¿no? Como que no, no, no. Sí、si、pasa más por el guitarrista a veces, por un tecladista, por un cantante. Capaz、eh, baterista en alguna. Pero baterista、mm, con bajo son como los de la B. Sí, sí, sí, sí. Y, y, y hay grandes bajistas, no es que es el primer gran bajista, obviamente.、Uh -huh. Pero bueno, p r i m u s lo que tiene es mucha presencia del bajo、Ajá. por el género, por el funk.、Eh, bueno. Una bestia c l a y p o o l debajo, una bestia. Sí, sí, sí. Parece que los muchachos, tanto s e a n como c l a y p o o l no sabemos en qué condiciones ni en qué contexto, tocaron en, en el, los camarines, tocaban todo esto en un festival en 2014. Ajá. En el 2016 ya tenían su primer disco. Ah, le metieron.、2015. En dos añitos.、Eh, no sé. Sé que la Sclaypol tiene dos proyectos más. Además de, de Primus, que podemos estar nombrando. Dos grandes bandas, pero bueno, la que, más, la que más llegó de alguna manera es Primus y también que atravesó mucho. Primus es una banda que, que arranca en los 90 y tiene mucha cuestión de videoclip.、Ajá. Muy alocada, muy rara, muy máscaras, disfraces, etc.、Eh, y mucho armado de, video, de videoclip, pero. Pocha de plata metida ahí y、sí. eh, con un producto muy bueno. Y dos mil、bueno. y pico, si no tenías un videoclip, no sacabas un álbum, no vendías nada, es pre-Spotify. Entonces, pre digamos que se juntan estos dos monstruos, ¿viste? ¿Qué es esto? Es este fang rock progresivo de Claypool、sí. con este rock、eh, más indie. Porque、Lennon. sería el delirio, la banda se llamaría el delirio Claypool Lennon. Exactamente. Como de Claypool, y de, de Claypool y Lennon. Y el disco que traje de ellos es Monolith of Phobos. Phobos. ¿Cómo se escribe? F-O-B-L-A-S. r g a o, -B -O -S. Mi teoría, sí. Es el monolito como de la fobia. Sí, sí. Viene a ser como sí, algo sí, sí. medio así. Por eso digo que también hay algo de oscuridad ya desde el título. Sí. El monolito de la fobia, como una cuestión, viste, de, de, de, de la centralidad de la fobia. Es una cuestión así. Sí. Este disco.、Eh, Se puede decir que es conceptual, no tanto a nivel temático, es decir, no habla todo el disco de lo mismo, aunque comparte cuestiones de adicciones, tramas políticas, viste como cierta contra、sí. sistema.、Eh, pero lo que sí tiene es que es un disco continuo en el sentido de que un tema que termina、eh, es el inicio del que arranca、ah, después. No está bueno para escuchar en aleatorio. O sea, lo pueden escuchar en aleatorio, sí, hagan lo que quieran. Pero está bueno escucharlo de principio a fin porque tiene esta continuidad sonora de que. Por Momentos no se sé, termina un tema y lo venía escuchando con auriculares caminando acá e la radio. Tuve que bajar un poco el volumen porque te vas metiendo mucho y、Ajá. de pronto、eh, tiene un sonido hasta nocturno. Yo venía caminando y el mismo disco tiene grillitos por momentos. Capaz que Te、eh, pegaste una parana medio. Un par de veces miré para atrás pensando que me hablaba. Sí, sí, sí, tiene esa cosa de disco envolvente, viste. Sí.、Eh, entonces. Está bueno escucharlo en orden. Este disco justo está bueno. Otros que he traído da igual, ¿viste? Sí. Pero está bueno aclarar esto.、Eh, porque también lo que les puede pasar es que arrancan a escuchar un tema que puede estar bueno. Sí. Pero en la continuidad. Se le,、si sí, le da otro color.、Eh, digamos、claro. La decisión, obviamente, la tomaron ellos de cómo guardar los temas y todo eso. Es que eso es una cosa que ya muchas veces、eh, creo que en algún momento lo decía Dargelos, es que decir, ya, ya no tenía tanto t i e m o Estamos hablando、sentido. de un disco de 11 temas. Sí, ya los, Dargelos en una época, igual lo siguen, lo siguen armando álbum, pero decía que algo de esta lógica de escuchar los temas sueltos hacía que, como, que te dé como un poco de lástima por el nivel de pericia que le pones al armar un álbum. ¿Qué tema viene después del otro? ¿Qué、mm. Clima creas con todo el disco, cómo te va s llevando esa cosa, cuando después la gente lo escucha en aleatorio. Sí, por eso te digo que no dejan de h a c e r decisiones. Hay discos temáticos que son inclusive más temáticos que estos y que, inclusive,、eh, que igualmente puedes escucharlo por separado los temas.、Ajá. Yo creo que son características. Algunos se pueden y otros por una cuestión sonora y de decisión artística. Hay que recalcarlo. No.、Ah. Eh, de decisión artística,、eh, no, me refiero a que temáticos en que.、Sí. Todo el disco te está diciendo algo, pero no por eso el tema que termina,、eh, la, la armonía con la que termina un tema, el、sí. otro empieza. No, no, hay, hay discos que son temáticos, pero cada tema es su mundo, ¿viste?、Sí. Y está bien también, está bueno.、Eh, todos los instrumentos que escuchamos los、sí. tocan Lennon y, y Clay Claypole. Ah, claro, Bajo, que... guitarra, batería y tocan el Melotron. ¿Ah? O melotrón, como te gusta decirlo. ¿Qué significa?、Eh, técnicamente es un instrumento musical mecánico polifónico. ¿Qué? Es como de los. Entendí que es de los primeros c i n t e s de alguna manera.、Eh, podríamos escuchar、bueno. un tema. Bueno. Para ver un poco de lo que estamos bueno, hablando. Un, Vamos a escuchar. Pero repetime, ¿co? ¿qué es el melotrón? ¿Un,、eh, un instrumento. Es un pequeño pianito, pero、sí. su, su、eh, definición técnica es instrumento musical mecánico polifónico. Es decir que. p o ¿Crees que después del tema sí, nos metamos sí, sí, en la sí, polifonía? Sí, sí, sí, sí Yo、totalmente. no tengo muchas ganas. Pero me voy a googlear una foto del Melotron mientras escuchamos. Lo, el, van, la... lo van a escuchar en el tema porque todo lo que escuchen raro y como con m o o c efectos que no es una batería, que no es un bajo y que no es una guitarra. Es el Melo. Es el amigo Melotron. Vamos a escuchar Cricket and the Jenny. Que este tema、eh, tiene dos partes de alguna manera. Vamos a、sí. escuchar solo este tema que es un poco más radial. Les dejo como tarea si quieren escuchar. La otra parte, que es el tema siguiente, como o le comentaba, porque es este tema que es, van a habla sobre un niño que tiene problemas con drogas、eh, recetadas.、Ajá. Entonces, este tema es como medio circense oscuro,、Ajá. la primera parte, y la segunda parte mantiene eso, se pone un poco más dark. Okay. Pero la canción en sí es mucho más、eh, repetitiva y mucho、sí. más、eh, mantra. Y、oh, te okay. Entonces elegí poner esta primera parte que es un poco más amena、eh, y también tiene mucho power, mucho instrumento. Así que、Ahí、vamos va. con Cricket and、Pim、the Genie. Pimba. Jenny, eh, tema que me gusta mucho porque, como hablábamos mientras lo escuchábamos,、eh, hay algo bitlero de la última época.、Eh, sí, es como escuchar a Lennon cantando Arctic Monkeys. Tiene, tiene algo, pero eso. Pero viste cómo funciona. O sea,、eh, no sé si tenías mucho a Claypool, vos, a Primus y esa onda. No, cero. Pero hay algo de que el disco funciona, aunque se note,、eh, digamos, el sello de cada uno.、Ajá. Como que s e Si amalgar mar o bien, viste, es algo que no, no más allá de que son dos músicos del carajo, el, del carajo, no tiene otra explicación, digo. No sé si hubiese salido bien con cualquiera, no siempre sale bien con cualquiera.、Eh, y estos sacaron este primer disco y siguen tocando, viste, hubo algo de, de conexión ahí. Yo creo que es esto: de. de Como nosotros haciendo este programa. Sí, les fue bastante mejor a ellos. Porque <risa> este es el sexto programa de Bunker ellos vienen tocando hace como nueve años. Pero <risa> bueno, bueno, dame tiempo.、Eh, lleguemos al año y ahí capaz que podemos empezar a hacer algún tipo de comparación.、Um, pero bueno, esto no, no, no deja de ser llamativo para mí. Que se note tanto la marca de cada uno.、Eh, un, sí. Por un lado, el bajo de c l a y p o l i el marcado, sí, sí, sí, sí. el toque.、Eh, Cuando este tema lo canta Shean,、sí. se nota que es él. Y los temas de Claypool se recontra notan que es él. Que es Claypool. Pero no es Primus, no es sus otros proyectos,、eh, que no los puedo leer porque son muy difíciles los nombres. s e s increíble. No, gracias, loco. Deja, gracias. De nada,、eh, me, me gusta mucho eso. Y bueno, como les comentaba,、eh, el tema que escuchamos habla. Voy a v un poco de un niño un tanto perturbado.、Eh, el disco tiene. Atraviesa un poco esas. Esas temáticas. Y tiene、la、como una cosa t p a del d i s c o me, rara Medio Sgt. a r e n Pepper, ¿no? Como sí, momento Sgt. a r e n Pepper, sí, sí, medio sí, la de, la lo, de los disco... Beatles. No sé si conocen los Beatles. La t a p a del disco rara, porque, bueno, por eso digo que es como una, una última época b e a t l e r a potenciada y, y también. De alguna manera tecnologizada, digo, como, como、sí. bien llevada. Me, me, es como que. No sé si el hecho de lo bitlero es la voz de Sean Lennon, que es tan igual a Sean Lennon, y lo que suene cantado por eso me va a sonar a los Beatles, o realmente. Hay... O sea, creo que hay un sonido medio bitlero p el a d o e s t Pepper. La verdad, no traje temas. Eh, cantados por Claypool, porque son un tantito disruptivos, quizás para que escuchemos.、Eh, y, y la idea es que la gente se quede en Bunker, no que escuche un, viste, una banda,、claro. quizás. ¿Cómo canta? Un poco no, no, no. Perfect. <risa> es uno de esos que canta. No, no, canta como... hermoso.、Ah. Digo, los temas son un poco más difíciles para entrar. A、ah, este、okay. disco, insisto, se entra por la puerta que es el primer tema del disco y、sí. se sale por el último tema. Por el patio、eh, de atrás. Pero es un gran disco, así como digo que me llama la atención de que amalgama muy bien a los dos. Es un gran disco de que si no conoces la carrera de ellos, o sea, Si、sí. no escuchaste a, a sus proyectos, para meterte. Digamos,、okay. si、vos, después de escuchar、eh, Clay p o l l m e r en Delirium, si no los tenías a ellos,、okay. está bueno entrar. Es como una linda puerta de entrada, porque después. Eh, lo que hacen es mucho más género, un poquito más firme. ok es como que, Ah, ok, este hace este fan progresivo, este loco.、Sí. Viste, como que te vas a sentar. Este es un Acá un es una caja de Pandora. pastiche es una caja divino. De La tapa del disco es una tapa bastante setentosa,、eh, de fondo amarillo, letras, una tipografía media exótica、sí. que, que me remite un poco también hasta algo medio, no sé si metalero o black sabatero, viste como medio letras largas. si、sí. Y una imagen, un dibujo de una suerte de a n c i a n a anciano con un t e r c e r Ojo、eh, en blanco y negro, que no sé si no, no me remite a María Sabina, la cara de esa señora,、eh, una, sí. una chamana ¿viste? mexicana. No sé si, si tiene algo de eso también. María Sabina. Claro. Eh, bueno, eso por un lado tiene videoclips también este, este disco, como el tema que vamos a escuchar ahora, que se、Ajá. llama Bubbles Burst. Vamos a escucharlo como este tema es más bajito ya. Este ya, ya es ya casi balada, te diría, pero vas a ver cómo mantiene、eh, la estética del disco. Y escuchémoslo que después、eh, c u e n t o un poco la historia de. ¿Sabes por qué le voy a contar después la historia de este tema? ¿Por qué? Porque si la cuento ahora y escuchamos el tema, nos vamos a j o n e a r Ah, bueno. Vamos con Bubble Burns. Así me voy arriba. Bubbles Burst, dice John Lennon en el medio del tema. ¿Quién es、sí. Bubbles、eh, Burst? No, ¿Y, bu por qué, ¿Y por qué no lo conté antes? No, pero bu Bubbles、eh, la, son las burbujas e x p l o t a n Significa Bubbles Burst. Exactamente, era el nombre de alguien. n、eh, b b b u l e s b u b b l e s ¿Explotó Bubbles? Bubbles、uh, ¿explotó? Burst, Bubbles. <risa> Bubbles Burst.、Eh, este tema narra la historia del chimpancé que se convirtió en la mimada mascota de Michael Jackson. ¿Qué? En los 80, Michael Jackson tuvo un chimpancé en la famosa mansión de Neverland.、Ajá. A la que, claro, se ve que John Lennon un par de veces fue en los 80 y vio que Michael Jackson tenía un chimpancé. Ajá. Viviendo. O sea, si había, otra razón para, si había otra razón para cancelar a Michael Jackson, es que tenía un chimpancé en la casa. Claro. El loco medio que llenó todo el formulario. Es una cosa increíble lo de Michael. Sí, sí, Como... sí. Explotación animal. No, no, una cosa. g e n i a le podés...、eh, El video de este tema. Sí. Describe lo que hablaba yo al principio de la oscuridad. Ajá. Es.、Eh, Un personaje haciendo de Michael de、sí. manera muy perturbadora. Un chabón disfrazado del monito en una cama.、Ajá. Ellos dos medio bailando por momentos. Y después, una suerte más de animación que tiene el videoclip.、Sí. Es como la fantasía del mono que es feliz, que, que vuela como Michael Jackson, que tiene bananas, que、no. va a un mundo. Como... No, no.、Eh, por eso dije que no quería juntar la historia con el tema porque le íbamos a bajar. Porque, claro. Y, a, y ahora la bajé igual.、Y、quiero quiero、ah. que pongamos el, después vamos a poner videoclip,、eh, el, el link del videoclip en, en YouTube porque está muy bueno para verlo y, sobre todo, remarcar la importancia que le dan. A encontrarle una imagen a lo que suena. Sí, que bueno. No es joda. Claro, y además es lo que te iba a decir: la psicodelia viene como muy agarrada de lo que son los lo, lo, lo videocliperos, lo, Claro, lo... Y, y pueden salir, viste, de esto del fractal, de qué s e yo. No, no, esto no, es, no hay hippie, por medio, esto es oscuro, viste, claro. a <risa> no h a hippie, o Es una ¿eh? cuestión, que, porque la psicodelia tiene mucha cercanía a eso y. Sí, sí, sí. Está bien, como que el mercado lo usó para decir. Hippie, psicodelia, viste como hubo una cuestión de, de, de aglomerar.、Eh, pero eso, tiene un videoclip muy fuerte. Hay otros videoclips muy buenos de, de este disco. Este me pareció el mejor, al menos el que más me impactó y que es un bajón. Y、sí. un tema que nos sonaba Pink Floyd un poco. ¿no? Sí, sí, sí, Pink Floyd.、Eh, por eso ahí, ahí tenemos un, bueno, una, una raíz psicodélica, psicodélica linda. Dejo recomendado este disco. A mí me gustó mucho. Me gustó mucho para escucharlo entero. Me gustó mucho para caminarlo. Ponerlo, ponerme a escuchar y, y caminarlo fue lindo.、Eh, para mi qué. Un poquito,、sí. como les conté, pero está、Estás、bueno. En una.、Eh, escúchenlo. Escúchenlo. The, the Monolith, Monolith of Phobos. Bien.、Eh, Yo, como siempre. Para que tengan un poquito de fobo. Su gatita、eh. de acá. Y vamos al disco nacional. Nacional. Vamos despacito al disco nacional. Sí. ¿Qué vamos a escuchar en el disco nacional? La conoces. ¿La Estoy casi seguro que la conoces. Dale, a ver. ¿Juana Molina? Sí, Juanita Molina.、Papá. Ah, pero q e e s d i le d e c í De lo poco que escuché, me la, la, cruz, la vi en vivo varias veces y la vi en el recital de radio que, que salió con la hija ahí. Mira, de, la saludaste. a, a pie. no Fuimos a tomar algo. Se puede decir ¿no? que conoces a Juana Molina. Si sí, la viste, la o sea la viste sí, la conoces.、Eh, sí, sí, sí, que sí. no sepa tu, exi tu existencia es otra cosa. Juana Molina. Yo la conozco, ella、eh, no me conoce a mí. Traje el disco Un Día del 2008, que contiene o canciones. h o c Sí. Eh. Bueno, ¿qué, ¿qué artista y qué música del recarajo,、sí. Juana?、Eh, acá pusiste, claro, Psicodelia con Juana Molina es todo un pedo que no, no, no, no sé. No, no, es, es como una cosa de que. g Exactamente. Generó su, acá ya hay algo más.、Eh, su propio género, sí, si s Sí, más para arriba, sí, sí. mucho uso de, de pedaleras.、Eh, Juana Molina tiene un uso de pedaleras increíble. A ver. No por cantidad, sino por el uso. Que esto siempre que viste que recalcarlo, vos podés tener todas las maquinitas del mundo, pero ¿qué vas a hacer con eso?、Si no、¿Qué impronta le vas a dar tu sí, música? Sí. ¿Qué sonido buscas? ¿Qué.? Juana, a través de herramientas que fue encontrando en principio en los 90, que empezaron las herramientas más digitales, llamémosle, de composición, de armado de melodías, sí, sí, eso sí. lo fue llevando a tener una buena rama y conexión con estos Con estos aparatos. Entonces, no vamos a escuchar en general en su música solo guitarras acústicas, solo baterías acústicas. O, o,、claro. Vamos a escuchar una mixtura de esto y no solo la mixtura de. Electrónico con acústico, sino también de popero, tecno por algunos momentos, sí, digamos, sí, sí, sí. una rama quizás más、eh, extranjera mezclada con música más latinoamericana, sí, sudamericana. Sí, sí. sí eh, eh, ella desde. Ella desde siempre fue muy famosa. Juana Molina la, la pueden conocer mucho por, como música, pero fue una actriz muy famosa. Tenía una especie de. No sé si eso lo, lo, lo tenías como para contar de ella. Exactamente, eso lo vamos, todo... lo vamos a hablar, pero me gustaría que、eh, entendamos que es, es, es ella también. Hay algo de su obra que es ella en cuanto a personalidad, en cuanto a encare, en cuanto sí, sí, a enfrentar,、sí. en cuanto. Y que. Es muy. Que no merecido, le pide permiso a nadie. Es muy、loco. merecido su reconocimiento, voy a decir mundial, pero se entiende, digo, no sé si en todo el mundo, literalmente, pero sí internacional. Eso me parece que es increíble. sí.、Eh, sí, sí, sí. Y para presentar el tema. Voy a leerlo completo, porque Juana dice: Un día voy a hacer otra distinta. Voy a hacer cosas que no hice jamás. No va a importarme lo que otros me digan, ni va a importarme si resultará. Voy a viajar, voy a bailar, bailar. Quiero bailar. Voy a vivir en el medio del campo y a las mañanas me voy a levantar. Para ordenar. Me va a costar. Me gustará. ¿Cuándo será? Un día voy a hacer todo distinto. Voy a arreglar la ventana de atrás. Voy a cantar las canciones sin letra y cada uno podrá imaginar. Si hablo de amor o desilusión, banalidades o sobre Platón. Si hablo de voz o de color. Si hablo de música, nuestra pasión. Un día voy a hacer otra distinta. Voy a hacer cosas que no hice jamás. Voy a cantar las canciones sin letra y cada uno podrá imaginar. Voy a viajar, vagar. Un día, Juana Molina. u f Un día. 俺は英語を覚えて英語を覚えて。 Estábamos con Juana Molina, la canción Un Día. Canción que escucha, viste, que, que, que yo me río a veces con los críticos y eso.、Sí. Eh, la Ronnie Stone、sí. no le erró tanto. Dice que es una. como dos canciones que suenan a la vez. Ajá, claro.、Eh, tiene, un tiene un sentido. La verdad plan, que plan, no, plan. No, no sé quién lo escribió, periodista de, de la Ronnie, que lo escribió, pero tiene algún sentido porque hay algo de ella dice un día y a la vez hay una repetición constante、sí. de l l a diciendo one day, one day. Sí, sé sí, mucho inglés,、sí, sí. Javier, a bah, veces cuando、no. quiero. Yo me acuerdo de este tema cuando vino a tocar gratis acá en Meridiano Quinto, en La Plata.、Eh, se cortó la luz y me acuerdo que el batero seguía tocando la batería como pudo. ¿Meridiano pu, Quinto pu. del club? Es que, no club,、eh, Afuera de Meridiano Quinto tocó gratis ella al aire libre. En la s a c e r d e Corta, digo, sí, en la vieja estación y se cortaba、Mira. la luz. Había pasado algo que se cortaba la luz y el batero seguía tocando. Como, me acuerdo de esta batería, me quedó grabada porque era tu, tu, tu, sí, sí, sí, sí. todo el mundo bailando. Este, este es tema tiene un video que Juana contó que ella se lastima la gamba y estando en la cama, haciendo reposo, digamos, empezó a probar los efectos de la cámara web.、Ajá. Y el video es eso. Pasó mucho con muchos artistas y muchos músicos de que su, hubo videoclips que quedaron con justo la tecnología que estaba pasando. Que de pronto puedes、sí, sí, e r、sí. un filtro de Instagram, viste, esas cosas que, que fueron apareciendo. Que、eh, en unos años es vintage. Sí,、eso. pero bueno,、eh, la tapa、eh, justamente es una, como una persona dividida, se ve pero unida. Ajá, como viste, esa, ese efecto espejo、eh, sí, con sí, fondo sí. negro que queda muy lindo. Eh, y que toda su. Eh, eh, va, va a usar mucho en general en su carrera ella esta estética medio digital, ¿viste? Medio sí, digital sí, sí, s Longa a de edición. De... Me gusta cómo、Juguetonia. lo fue con el tiempo conectando también con algo de la música, ¿viste?、Ajá. Con esto de. Se le notan. Me gusta que sea alguien que le podés ver los recursos, pero eso no te molesta. Claro Es decir, la repetición, eh, eh, restar, sumar, ¿viste? poner de acá. O sea, vas viendo lo que pasa en la canción, Sí, sí pero te vas llevando a la vez. Es,、eh, es algo, digamos, son canciones chiquitas. El disco es chiquito, es un disco de ocho temas, máximo cuatro minutos por tema tendrá. No, no, sí, sí, sí. No, no, no, no, no mucho no. más.、Eh, como vos decías, a, a Juana Molina la. La podían conocer、eh, en un principio como actriz.、Eh, sí. Ella estaba en Juan Con, y sus hermanas. Sí, comediante, digamos. Era sí, como una、sí, franchera.、Sí, sí. una, una manera muy baja de decirlo, de,、eh, básica, digamos. Mucho más referi referido a la comedia, inclusive. No sé si hizo algo que no sea comedia. No, no, eso era, ya no yo sabría. Me, yo me acuerdo de pibe de ver Juana y sus hermanas eh, eh, en, exactamente. La tele. en la noticia Rebelde. Creo que estuvo también un programa que era de Ginsburg, si no me sí, equivoco. También, vi c o o e estaba hablando de los 80s. Y bueno, en el los 90 ella da un giro a su carrera, se cansa un poco. Supuestamente lo que yo escuché、eh, es que ella hacía todo eso para juntar guita para poder producir、eh, su música, que, pero no esperaba que le fuera tan bien como comediante. Sí, -juntó sí. Juntó mucha guita. Y l u i v e Es espectacular. Y dijo lo que y, yo. Y en televisión、siento. en un momento、sí. que era una mierda. O sea, digo, ritmos de mierda, sí, digo, sí, sí. otro ambiente.、Eh, Era mujer en los 80, digo, cosas sí, sí, que, sí, sí. que. Y era famosa en los 80, digo, sí, sí,、eh, sí, sí. cosas、eh, que de alguna manera también las fueron sacando de ahí, digamos, no, no, no, no era su estilo.、Eh, me gustaría escuchar ahora. ¿Qué, qué preferís? A ver. ¿Podemos hablar un rato más de Juana Molina? Yo quiero hablar más de Juana Molina. ¿Sí? ¿O qué? ¿O escuchar? Y... O escuchamos el tema y nos vamos para el cierre tranquilos, como、eh, vos quieras. No, hablame un cachito más de Juana Molina porque me parece un personaje interesantísimo.、Eh. La verdad que sí, la verdad que sí. Eh. ¿Qué quieres saber? Sus inicios. t su, Estoy n g o e lleno de data me... de Juan a n t o n o No, ¿qué、Moreno? pasó cuando, cuando empezó como música? Porque yo sé que es amiga de David Byrne, por ejemplo, del cantante de los Talking Heads, que sí, la menciona tiene, en, tiene... en un libro como amiga, pero la verdad que le ha pegado. Ella se va a Los Ángeles. Ella se va a Los Ángeles. Claro.、Eh, ahí es donde por eso decía lo del. Este primer contacto con. con las. Hay que tener cuidado con. Le, le hablo a Jaime para la oyentada. Hay que tener cuidado p o r el copyright. Que después no. Ahí está. Estábamos escuchando al, a la Juana. Que, a la Juana. Porque después subimos los programas de YouTube. Tuvimos problemas ya. Vamos a contar a la gente. Y nos b a j a n Tenemos que tener un cuidado con mi columna. Es una mierda mi columna. Porque te la b a j a n No la、sí. quiero hacer más. <risa>、eh, porque a mí me gustaría estar hablando y de fondo que suban los temas. A p e s a r d e que no podemos hacer, Javi.、Claro. me da mucha bronca. La loca se va a Los Ángeles. Bueno, calmate.、Eh, no, me da bronca, loco, me da bronca.、Eh, con YouTube, no, Jaime, no, no es con vos, es con YouTube. No, qué bronca vamos a tener con Jaime.、Eh, al, al revés, va a ser, en cualquier momento va a ser al、eh, revés. Tercer programa, ya no sé. Sí, sí.、Eh, se va a Los Ángeles y bueno, también、eh, cae en un momento de. de No voy a decir revolución tecnológica, pero sí donde ya aparatos que en los 80 o principios de los 80 sí, sí. empezaban a aparecer como herramientas musicales digitales, ya en los 90 estaban mucho, mucho mejor plantados. Después en el 2000 sí, obviamente se potencia a un nivel A un n i v El. Claramente, y como muchas veces pasa, fue mejor recibida su música afuera que acá. Que acá. Primero. Porque no tiene. Digamos, si encima eran、eh, los 90, acá era rock chabón y ella haciendo estas cosas que no sé si pegaban tanto con lo, lo que era el clima musical de los fines de los 90, los 2000, capaz. Y mujer. Y mujer. Diga m o s Con todo lo que eso también.、Eh, La verdad, que no quiero hablar porque es algo que no pasó, pero quizás si esa música en ese momento l o estaba haciendo un hombre, era recibida de otra manera o se le daba. Otra chance. A ver, sí, sí, acá sí. también la prensa musical le pegó a cualquiera. Digo, acá le han pegado Fito p á e z no es que. Sí, sí, sí. Pero sabemos que m a r c a b a mucho más el tema de género. A ver, había minas que no podían tocar en recitales, digo. Sí,、eh, sí, sí. Acá, cuando vino a tocar Nirvana, la t e l o n i o no me va a salir nada. Sí, una banda de pibas claro, que, con, y le t i r a b a Claro, le tiraron botella. s Le gritaban puta, digo. O sea, era un momento. 80 y 90 no, no era quizás muy ameno ser mujer en el rock o en la música.、Eh, y. Había menos opción de lugares que quizás ahora hay, no te digo un lugar por género musical, pero puedes encontrar, viste, otras sí, sí, variables, sí. otros medios. Y e r un momento que no, que se tuvo que ir haciendo espacio sola. Y cuánto también en el buen sentido le habrá valido ya ser reconocida, digamos、sí, sí, a l g o、sí, que sí. quizás no lo buscó, pero ese principio la llevó a que después.、Eh, Pudiera o sea, c o ah, Juana Molina, de mínimo. Claro, de mínimo. Sí, sí, sí.、Eh, te gustaba o no, pero bueno, ya te sonaba de algún lado.、Eh, y hay algo de este disco que me gusta mucho. No sé si es el que más me gusta, pero、Ajá. lo traje porque me gusta mucho y creo que es el que tiene cierta hermandad después con、eh, Halo. Halo, sí. Que、eh. no voy a decir año de Halo porque no sé, pero supongo que 2019, 2018, que es un discazo también. Un discazo, casi que lo traigo pegado con este.、Eh, tapa de Halo es、eh, como un hueso y en una punta tiene como la cara de Juana. Sí, sí, sí.、Eh, sí. Y es un disco que comparte muchas cosas, obvio. Me van a decir, Franco, es、eh, Juana Molina, tiene un concepto musical. Sí, sí, sí. Pero este disco, sí, sí, sí,、eh, sí. un día. Y Halo,、eh, yo creo que hay algo, y no sé si. Eran temas que quedaron de este disco, si hubo, si hubo algo medio así, que no creo, porque este es del 2008.、Eh, pero bueno, como esa conexión. Después, otras cosas que me, que me gustó leer en, en la prensa es que si Juana Molina era considerada la embajadora rioplatense de la folktrónica, este disco es su coronación universal. Listo. ¿Quién lo escribió、Hermoso. eso? Un poeta, loco. <risa> me, me encantaría decir que es mío, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Decilo, decilo. <risas> último tema del disco, último tema del bloque para irnos despacito al cierre.、Eh, dar se llama el tema. Entre paréntesis, qué difícil. Así que bueno, muchas gracias, Juana. Seguramente muy difícil haber dado esta música, pero gracias por dar. Vamos con Dar, Juana Molina, y nos vamos a un pequeño cierre de b u n k e r Música. Volvemos, volvemos despacito ya yéndonos. Si estás escuchando sí, en vivo no, no.、Eh, este cierre, bueno, si estás escuchando en vivo todavía, si escuchas todo e el programa, muchas gracias por estar del otro lado.、Eh, somos Bunker. Si te estás sumando ahora, estamos terminando. Si te estás sumando ahora, podés venir el martes que viene de a 8, 8 a 10.、Eh, estamos en Instagram, como dijo Javier al principio, estamos en arroba p o B p n t u n k e r b u p o n p p p p p p p p p p p p p p p p p p n p p p p p p p p p t p p p p p p p en ese p e r f i l de Instagram van a encontrar nuestro p e r f i l de YouTube también. En d p n d e van a encontrar En general, los bloques de apertura, los bloques de Javi, mi bloque. Está el bloque de la vieja de lengua, que sí, es una señora que, que nos vino a enseñar literatura, que va a venir, creo la, que la semana la que semana viene. n que viene, creemos. Nos va a cagar bien a pedo. Y después lo que pasa es que los cierres no los subimos, porque、okay. nos gusta que sea algo más del día, poder pasar agenda, poder decir cosas que no queremos que queden guardadas.、Eh, y cosas así. Eh, y también tienen、eh, toda la música que suena en el programa sí, en la una playlist lista de Spotify, que es música de Bunk. Hermosa playlist, la puse el otro día, muy variada. Muy variadita. Ya tiene, tiene como dos horitas. Sí, ya, ya está linda. Para escuchar linda. música.、Eh, ¿Qué tenemos todo este fin de semana en el a n a Hay cosas, es que no, o e Hay cosas.、Eh, yo sé que el día jueves van a tocar en el Teatro Ópera、eh, la querida Carmen Sánchez Viamonte. Con las Armas Buenos Aires y también con el tío Valen. A la mierda, es casi un festival. Sí, es casi un festival este día, jueves a las 20 horas en el Teatro Ópera de La Plata. Ay, no puede s í q u e justo i t este jueves、eh, está esa. Que es fechaza, fechaza, fechaza mal. Despide. Para, y disco, el viernes tocan、carne. también. Pero toca. Va a estar laburando el mister. El cantante de las armas de Buenos Aires, ¿qué hace? t o c a las estrellas, también otro proyecto en Ajá, pura vida. En pura vida. Pura vida, ¿Sabes pura hora? 21 horas.、Eh, 21 horas. Primer, 21 horas. primer tempranito, tempranito. El primer turno de pura vida. Tempranero. Este viernes, bueno, también、eh, es la noche de los teatros、eh, en ¿Cómo? La Plata. ¿Cómo? O sea que es la noche de los. ¿Es igual de, a la noche de los museos?、Eh, más o menos, porque tenés、oh, cada sala de teatro independiente de La Plata presente. ¿Es parecida un, a la noche de las bibliotecas? Vas a ver obras gratis. Como la noche de las heladerías, pero sí, con teatro. Pero, pero la heladería te cobran, no te regalan helado en la noche. Ah, de es gratis, es gratarola la noche. De los、es、teatros. De gratis. Dame la data ya. Es de gratis.、Ya. Tienen que buscar la Noche de los Teatros. Son muchísimas salas. Como ¿Pero qué? ¿Dónde buscó? 12、eso? salas.、Eh, en Teatro en La Plata lo pueden encontrar.、Eh, si no, en Teatro sí. En la、Instagram, página de Teatro. Instagram, Instagram, Instagram, Teatro en La Plata, van a encontrar toda la data de lo que es la Noche de los Museos. Obras gratis el viernes alrededor de 9, 9 y media por. Las, vayan temprano porque se dan las entradas. Eso te iba a decir.、Eh, que son varias sedes,、eh, varios teatros, no solo provinciales, es decir, como varios... El teatro del Almacén d El Obrero,、okay. el espacio 44. 4 h a t o a l e r t a s t b i e r t a e linda para ir a ver.、Eh, el medio aljibe.、Eh, sí, en el medio aljibe dan la zanja、eh, de Héroes Olvidados. Que la vi. La Muy buena o b r a Luego ahí hay varias que no v i Ah, okay, okay, más okay. que no, nada. Como sos de ver,、eh, capaz que tenías alguna para recomendar、sí, de fin de Y hay varias que no vi después en. Bueno, pero, pero o sea, sé y, que es. Y pelis, si no quiero verla solo s en mi casa, ¿hay algo que no sea Cinema La Plata? Que está, está como dos lucas la entrada al cine, loco. o q u e rompimos! Tuve que rascar unos dos por uno, porque el otro día quise ir como para decir, bueno, hago algo en vacaciones de invierno. Está como dos lucas la entrada. Hay que hacerse o h a y otra opción para ver cine? Hay que hacerse socio de. Primero hay que hacerse socio del cine. De la página del Cine de la Plata y da 2x1 y se va.、Hay、sí, que sí, sí. Te llega el mail, te llega el mail un código. Qué lindo que el cierre sea para hablar de estas pelotudeses. Sí, sí, ya no vamos, Jaime. <risa> te llega、no. un código. Bueno, te llega un código que entra. Es 2x1 que y vos después lo p o n e s y p a g a s la mitad. Hay que, hay que saber.、Y、Pero de, si no quiero eso, hay、Jaime. otra opción. Sí, en el Cine Select, el día domingo a las、eh, 20:30, van a estar dando la película. The Master o El Maestro de Paul Thomas Anderson.、Uf. Y c a l a t e esta, la proyectan en f i l m i c o Ah, pero es para ir con. La con w h i s k y directamente. Exactamente. La proyectan como era el cine antes, papá. Cuando era el cine,、Increíble. de verdad, con la máquina que pasa los rollos de fílmico y tienen que ir cambiando de un proyector al otro con la marca. O sea, el cine como era antes. Che, ahí también irte m p r a n i t tiene... o ¿no? Por las dudas, porque va a estar lindo. Bueno,、eh, el ciclo cine mecánica es, en, es un ciclo que está los domingos a las ocho y media y se viene llenando bastante. ¿eh? ¿Fuiste estos domingos? ¿Fuiste a... Yo, ¿qué ¿Sabes qué? Todavía no、ah, fui no a ese ciclo. A ir,、no、Soy、ir. muy asiduo del cine Select, o、uh -huh. sea, voy todo el tiempo a ver, pero nunca pude ir. Este, eh, perdón, esta que comentás es s e de Malvinas o s e de. Es C pasaje. de pasaje Dardo Rocha. e n calle 50, entre 6 y 7. Perfecto.、Eh, y la verdad que es, si no vieron de Master, es un peliculón. Segundo piso. Dos, dos minutos. Este, y bueno, la verdad Pará, es un p e l i c u l i t d e Master Biopic? De Master, Bi no es Biopic,、eh, pero bueno, es sobre el、camelado. fundador de la cientología.、Así. ¿Me entendés a lo que voy? h a b l o de una vida. Así de, que, de alguien. de alguien, sí, de alguien. Así que bueno, esa es toda la recomendación que tenemos de, de la agenda cultural para, para este bueno, fin de semana, para que puedan hacer c algo este fin de y refugiarse de sí, sí, esta realidad que nos agobia. Loco,、eh, ¿venís el martes que viene? El martes que viene estoy aquí. Aquí con、sí. vos, con más e Vamos, pelis, escúchame, vamos a tratar de meterle, vamos a tratar de llegar a fin de año. c a l c u l e más o menos, si llegamos a fin de año, tenemos unos 20 b u n k e r a Prox. Estamos. Perfecto. Jaime、hermoso. se sube. Se sube Vamos, se más sube. vale. Ya e s t á a c i e n o más.、Carajo. Sí, vamos. Qué lindo. Tenemos Qué lindo. 20 bunker. Qué lindo. Javi,、eh, nada, un gustazo como siempre. Entonces, martes que viene la vieja de lengua. Si quieren escuchar, va, va a venir a explicar un poco de teoría. La otra vez、sí. eh, habló de realismo mágico. Sí, y ahora creo que venía con ciencia ficción la bien, semana que viene.、Bien. Así que vamos Y vamos a, a dar un tiempito más también de, de adaptación nosotros y ya. c a p a la otra semana, quiero meter una musiquita acá adentro porque es amplio, es amplio digamos, este、eh, nuevo podemos hacer、book. cierto movimiento.、Eh, Pongo otro, un coro. ¿Cómo estás, Jaime? Para、Franco. un coro, 10 puntos. Listo,、sí, Listo. Listo. metemos un、ya、coro acá adentro, Javi.、Eh, cerremos que tarde, es martes. Hay que seguir la semana. Espero que la sigas muy bien, loco. Y yo también, te quiero mucho, Franco. Te, eh, te, banco, esté... te banco, yo te banco. Nos vamos, ya nadie va a escuchar tu remera, pero escuchen, Bunker, que vamos a seguir. Adiós, Jaime, adiós, Franco, hasta la semana que viene.